Es miércoles 21 de diciembre, vamos a despedir este otoño con temperaturas en ascenso y con ambiente soleado. Hoy alcanzaremos una máxima en torno a los 19 grados, ahora tenemos según el termómetro de tele -Elche, casi 13 grados de temperatura. Hoy entrará el invierno, estaremos ante el día más corto y la noche más larga del año. Este solsticio ha sido escogido por el Festival de Cine Independiente de Elche para llevar a cabo una maratón de cine en el Aula Cultural de la Antigua Camp, en el edificio de La Glorieta. De ello vamos a hablar con uno de los responsables del festival, Vicente Sánchez. También conoceremos las propuestas del nuevo Delegado General de Estudiantes de la Universidad Miguel Hernández delche, elegido esta misma semana. Y en la tercera hora del programa, en la tertulia de los miércoles, los periodistas Pedro Soriano y Gaspar Macía harán balance del 2022, el año de la guerra In Ukraine, Y en titulares en nuestro, nuestro relato informativo llevamos varias noticias que contarles y destacamos como la protesta ayer de nuevo de los regantes para defender el Tajo Segura. Se reunieron una delegación de los portavoces de los regantes del Segura con el presidente valenciano Chimo Puig, quien se comprometió a garantizar el trasvase y a cumplir con lo pactado y acordado por el Consejo Nacional del Agua. Pero los regantes, la verdad es que se les agota la paciencia y mantienen más movilizaciones. La siguiente será el 11 de enero en Madrid ante los ministerios. También hemos conocido que el centro de envejecimiento se va a trasladar del entorno de IFA al campus tecnológico en Torrellano para poder comenzar su puesta en marcha lo antes posible al disponer ...en el parque empresarial de un edificio... ...en el que ubicar ya una gerencia... ...y una unidad administrativa de este organismo. Y ayer el secretario autonómico de Turismo... ...vino a Elche para anunciar que la ciudad... ...forma parte de ese grupo de municipios... ...con marca turística de la comunidad valenciana... ...un reconocimiento que va a reforzar... ...la promoción turística del municipio". También nos contaron desde el equipo de gobierno que se van a cambiar más de 2.000 luminarias para reducir 500 toneladas de CO2 en la ciudad. Los operarios han empezado a cambiar las del centro de la ciudad y seguirán por los barrios como Carrús. Y una buena noticia, el Elche Club de Fútbol venció 0 a 3 al Guadalajara en un partido que fue muy duro y en un terreno de juego malo anegado por la intensa lluvia. Una victoria que le costó al Elche una importante baja, la de josan Así que este viernes se conocerá el próximo rival del Elche en Copa de Rey, al que se enfrentará el próximo 4 de enero. La Glorieta, con Rosmar y Alonso. Comenzamos cuando pasan cuatro minutos de las 7 de la mañana ese relato de las noticias eh, comentándoles que unos 300 regantes se concentraron ayer por la mañana ante el Palau de la Generalitat en Valencia y fueron recibidos por Chimo Puig que se comprometió a defender el trasvase de los recortes que pretende aprobar el Ministerio y reclamar que el acuerdo alcanzado en el Consejo Nacional del Agua para rebajar los recortes se respete. Pero a los regantes se les acaba la paciencia y mantienen las movilizaciones. La próxima protesta será en Madrid, el día en el que el Consejo de Ministros apruebe el plan del Tajo sin tener en cuenta ese acuerdo. El presidente de Riegos de Levante, Javier Berenguer, advirtió tras la reunión con Putsch que se les acaba el tiempo y que el Gobierno valenciano debe cambiar. Debe ser más duro frente a la ministra porque la intención del Gobierno de Sánchez es elevar los caudales ecológicos sin miramientos en 2026 hasta los 8,6 metros cúbicos, lo que supondrá la defunción del trasvase y pérdidas millonarias para el sureste del levante español. Pero no todo son malas noticias porque después de tres meses de trasvases cero, gracias a las últimas lluvias, los embalses se han recuperado y el Ministerio ha autorizado este mes trasvasar 15 hectómetros cúbicos del Tajo al Segura para regadío y abastecimiento. Y ayer hubo otra movilización, pero de alcaldes y alcaldesas socialistas y diputados en Alicante ante la Diputación para reclamarle a Carlos Mazón, al Gobierno del Partido Popular, que se adhiera al Fondo de Cooperación Local. El alcalde del Che tildó de partidista que el presidente Carlos Mazón no se adhiera a ese fondo y que deje perder este dinero útil para los ayuntamientos de la provincia. Censurar una actitud que tiene un fundamento única y exclusivamente partidista porque detrás de esa negativa, detrás de la cerrazón de Carlos Mazón a cumplir la ley, solo hay una actitud partidista, solo hay su actitud de confrontación con la Generalitat Valenciana. El portavoz popular Pablo Ruz califica de irresponsable la actitud del alcalde estas declaraciones ya que no entiende que se manifieste ante la Diputación Provincial ayer para reclamar inversiones cuando ese mismo día regantes ilicitanos y estaban en Valencia ante el Palau de la Generalitat eh, reclamando al Gobierno valenciano un mejor apoyo para evitar los recortes del trasvase. Miren, hoy Carlos González... ...debería estar en Valencia con los regantes ilicitanos... Y ...exigiendo a Puig de una vez, aunque sea al final de su mandato... ...que alce la voz contra los recortes permanentes... ...del gobierno de Pedro Sánchez con el trasvase Tajo Segura. Y la consellera de Innovación, Josefina Bueno... ...que presidió ayer la primera reunión del nuevo patronato... ...del Centro de Investigación del Envejecimiento explicó que se aprobó que el campus tecnológico de Ilche acoja de forma provisional la sede física del centro de envejecimiento con el fin de comenzar con las primeras labores administrativas necesarias para avanzar en su puesta en marcha. Para agilizar los trámites también se aprobó la creación de una comisión dentro del patronato compuesta por Ausi Jordá, Tonia Salinas, Jesús Vicente, Antonio González y María Blasco. La sede en el campus tecnológico ilicitano se sellará mediante un contrato de alquiler que incluye la adecuación y que va a albergar la gerencia y la unidad administrativa y cuyas primeras tareas tendrán que ver con con las cuestiones organizativas y de gestión que darán soporte a los investigadores que participen en el proyecto. Y por otro lado, Elche contará con el reconocimiento de marca turística de la Comunidad Valenciana. Esta distinción fomentará el marketing que se hace de la ciudad. Solo seis municipios de la Comunidad Valenciana cuentan con... Esta referencia que además reconoce la promoción turística de los municipios. Este reconocimiento lo entregó ayer el secretario autonómico de Turismo, Francisco Lomé, al alcalde. Es una noticia que nos cuenta Marga García. Muy buenos días. Buenos días, Rosa, El secretario autonómico de Turismo, Francisco Lomer, presidió ayer en el Centro de Congresos la reunión del Consejo Valenciano de Turismo. Allí se otorgó a Elche la placa que acredita a la ciudad como municipio turístico de la Comunidad Valenciana. Esta marca se otorga por el valor añadido que aporta la ciudad al turismo de la Comunidad Valenciana en su dimensión cultural y patrimonial. Los beneficios que tendrá Elche por obtener esta distinción se materializan. En marketing y en el aumento de la promoción turística de la ciudad. El alcalde, quien también ha participado en esa reunión, expresó que esta distinción es importante para la marca de Elche como destino turístico porque nos diferencia y ensalza frente a otras ciudades. Seis ciudades y organismos de la comunidad valenciana tienen esta distinción. Así, Elche se suma a Valencia, Alicante, Castellón, Benidorm, Costa Blanca y Diputación de Valencia pues escuchamos al secretario Francisco Lomer. Elche le aporta la dimensión cultural, la dimensión patrimonial, la dimensión medioambiental, la dimensión reconocida a nivel mundial por la UNESCO, en los tres grandes patrimonios de la humanidad que radican en esta ciudad y, por lo tanto, en ese gran poliedro que es la, uh, la Comunidad Valenciana como marca en su conjunto, Elche viene a enriquecernos. Y al alcalde, Carlos González. Enormemente importante en nuestra dinámica, en nuestro trabajo y en nuestra estrategia turística que Elche tenga ese reconocimiento de marca turística de la comunidad valenciana. Algo para lo que venimos trabajando junto con el sector privado desde hace mucho tiempo y que creo que es eh, un elemento que nos distingue y, sobre todo, que realza esa vocación y ese trabajo que se está haciendo desde todo el sector turístico de nuestra ciudad. Y en Elche se van a cambiar más de 2.100 luminarias a luces LED para, dicen, una mayor sostenibilidad. Los operarios han empezado a cambiar las del centro de la ciudad y seguirán Por los barrios como Carrus. Es una noticia que nos cuenta Iciar Martínez. Buenos días. Buenos días, Ross. Con el doble objetivo de combatir el cambio climático y reducir el gasto de energía se van a cambiar más de 2.100 luminarias de todo el municipio. Se van a sustituir las luces habituales por luces LED para una mayor eficiencia energética. Este proyecto ha comenzado en el Parque Jaume I y se extenderá en los próximos días al centro de la ciudad y posteriormente, y hasta marzo de 2023, se irán cambiando las luminarias del resto de barrios como Carrus Y las pedanías. Eh, la idea es, según el Edil de Eficiencia Energética Felipe Sánchez, que toda la ciudad se ilumine con luces LED. Este proyecto se financia con fondos EDUCI, con un importe de 925.000 euros, por lo que el 50% son de fondos europeos y el otro 50% lo aportan el ayuntamiento. Con todo ello se conseguirán reducir, dice Felipe Sánchez, 500 toneladas De CO2. En este caso vamos a cambiar 2.115 luminarias en todo el municipio y esto va a suponer un ahorro energético de más de 969.000 hora anuales, lo que supone también una evitar eh, más de 500 eh, toneladas eh, menos de emisiones de CO2, que es algo que también nos preocupa. ¿no? Sabéis que estamos luchando contra el cambio climático y precisamente los consumos energéticos es la mejor manera de, de, de luchar contra él. Y más asuntos. Podemos ha criticado la falta de medidas de seguridad en la calle Ángel. Desde la formación morada han pedido una solución urgente para reducir el tráfico en esta céntrica calle. El portavoz Moisés García se ha hecho eco de las peticiones de los vecinos, quienes denuncian que el tráfico es continuo, los coches eh, aparcan en doble fila, los camiones eh, de grandes dimensiones pasan también por esa vía y el tránsito de peatones... En la calle eleva el riesgo de accidentes. Desde Podemos, para atajar la situación, reclaman medidas urgentes para proteger al viandante. Y la Universidad Miguel Hernández de Elche va a proclamar hoy al nuevo delegado general de los estudiantes. Fue elegido con el 90% de los votos emitidos de forma telemática. Se trata del estudiante de quinto curso de Periodismo y Comunicación, Miguel Antonio Herrero Navarro, quien ha señalado que va a trabajar por conseguir que haya menús para celíacos en las cafeterías de los campus un día de paro académico o que las prácticas de estudiantes comiencen a ser remuneradas. Actualmente en la UMA hay muchísimas prácticas que se ofertan, pero no son remuneradas y bueno, ya lo dijo la Comisión Europea, que eso era casi una forma de semi esclavitud. Por ello creemos que es necesario comenzar a... ...a remunerar las prácticas... ...y luego también revisar las guías docentes... ...ya que muchas de ellas están desactualizadas... ...o tienen un formato que es ilegible. Y hoy a las 11 menos cuarto de la noche... ...entrará el invierno... ...y aprovechando que se considera... ...este día el más corto... ...y la noche más larga del año... ...los responsables del Festival de Cine Independiente de Elche... Han escogido el 21 de diciembre para llevar a cabo por primera vez una iniciativa con la que pondrán el broche final a la edición de este año del festival que ha sido muy especial al cumplir 45 años y al abrirse a los largometrajes por primera vez en su historia con la sección de óperas primas y a las series también televisivas. La iniciativa de hoy consiste en proyectar desde las 8 de la tarde hasta bien entrada la madrugada Seis horas de cortometrajes premiados en las dos últimas ediciones. La entrada es gratuita y tendrá lugar en el Aula Cultural de la Glorieta. Además, se ofrecerá un tentempié durante los descansos al público asistente para aguantar esas sesiones golfas. Esta maratón de cine se ha denominado el día más corto del año y se quiere consolidar en las próximas ediciones. Según ha señalado el responsable del festival, Vicente Sánchez. Y vamos a proyectar, no una un par de horas, sino vamos a proyectar esta próxima tarde-noche seis horas de cortometrajes. Como bien has comentado, las, los dos últimos palomares completos, de la 44 edición de 2021 y la reciente edición de este año, de la 45 edición. Nos salen seis, eh, seis horas. Pues seis horas intensas de cortometrajes y la entrevista la escucharemos hoy en el programa La Glorieta. La campana de San José regresó a su espadaña, a lo más alto de su iglesia, la de San José, en el barrio del Pla, tras su reparación. Estuvo expuesta desde el jueves en el interior del templo para mostrar los detalles de este bien de interés cultural que lleva 600 años en el municipio. Se trata de la campana de San Gerani la más antigua de la ciudad. El técnico de Patrimonio del Ayuntamiento, Gregorio Alemán, explicó que el yugo se ha sustituido por otro más resistente. Pues nada, Como decía, la campana se restaura por última vez en el 92, porque es seleccionada dentro de cuatro o cinco campanas más de la comunidad para llevarla a la expo del 92. Ahí se restaura y en ese momento pensamos que es cuando se le cambia el yugo para motorizarla, para mecanizarla. Y, y bueno, y el yugo eh, da problemas. ¿eh? Es el que se ha deteriorado y ha sido necesaria su, su sustitución. Eh, se ha cambiado la madera que podéis ver en ahí está el yugo, no, el deteriorado. Y tres años después del cierre del Museo de Arte Contemporáneo en el Raval, la concejal Margantón dijo ayer, tras la reunión del Consejo de Cultura del pasado lunes que en breve comenzará la instalación del nuevo sistema de climatización con la idea de que vuelva a abrir sus puertas antes de final de esta legislatura. El nuevo discurso museográfico ya está preparado y en los próximos meses tendrá una colección renovada más inclusiva dijo y con mayor presencia de mujeres. La escuchamos. Parado el discurso museográfico, cómo se van a distribuir las piezas y las novedades que se van a a incluir en esta sala de exposiciones con lo cual empieza la cuenta atrás y cada día estábamos más cerca de esa de esa apertura con, con una colección renovada y, y con también una colección pues que será más inclusiva habrá más más representación femenina en comparación a cómo era antes y también habrá piezas que, que hasta ahora formaban parte de la colección municipal pero que no se conocían Y hablando de más iniciativas culturales, con motivo de la Navidad... ...la Red Municipal de Bibliotecas ha organizado un amplio programa... ...de actividades para seguir animando a la lectura a los más pequeños... ...y más ahora que llegan las vacaciones. Además de los cuentacuentos y los talleres infantiles de lectura... ...y de uso del diccionario, este año vuelve la iniciativa... ...ayudante un día, o por un día, una oportunidad... ...para que los niños de 8 a 13 años conozcan de cerca... La labor de los trabajadores de las bibliotecas, una actividad muy demandada y que se realizará del 26 de diciembre al 5 de enero, previa reserva de los padres, según el responsable de las bibliotecas municipales, Luis Navarro. Y los niños lo que hacen es, eh, junto con el bibliotecario que atiende la sala, eh, recibe libros en préstamo, hace, hace pré préstamos también, es decir, acepta devoluciones, hace préstamos, ordena los libros en su sitio, en fin, que colabora, se le enseña a buscar en el catálogo y todo eso lo hace con una camiseta que pone ayudante de biblioteca con el logo de la red de bibliotecas de Eche, que luego se lleva a casa cuando termina. Es una actividad... Eh, ...que está muy demandada y muy esperada Esta Navidad también vuelve que la magia de los libros os acompañe... ...el día 22, Papá Noel y sus elfos entregarán lotes de libros... ...a los niños ingresados en los hospitales de Elche... ...en función de su edad, también a los padres que les acompañan... ...durante estos días, y es que en Navidad son fechas muy difíciles... ...para, para quienes tienen que pasarlas hospitalizados, por eso... Por ejemplo, en el Vinalopó, al igual que en el General, van a preparar menús especiales en estas fechas tan señaladas. Podrán elegir entre cinco menús con comidas típicas de estas fechas e incluso dulces navideños para endulzar las fiestas a quienes no pueden pasarla en casa. Y también es época para iniciar las fiestas de la Avenida de la Virgen. Vuelven tras dos años de parón por la pandemia. Arrancan el lunes 26 con el pregón de Remesanz en el Gran Teatro. Tele lo va a retransmitir en directo. El 27 será el Día del Ilicitano Ausente y el 28 el de Cantó. Desde las cuatro y media de la mañana saldrán los autobuses desde el MAE para ir a la playa del Tamarit, donde al amanecer se representará el hallazgo del arca por el guardacosta francés Cantó antes de iniciar la romería hasta Elche. No faltará la tradicional carrera caballo de Cantó, papel que este año se estrena a las tres de la tarde. Será. Los actos terminarán el 29 de diciembre con la procesión que tendrá un carácter especial por los 650 años del aniversario del hallazgo. Ese día acompañarán a la Madre de Deu cuatro imágenes de las principales devociones populares de los ilicitanos como son San Antón, San Crispín, San Pascual Bailón y San, San Agatángelo, el patrón de la ciudad. Es lo que explicó ayer ...el presidente de la Sociedad de Venida de la Virgen... ...José Manuel Sabuco. se va realizar, pues dos años después... ...va a tener lugar una procesión extraordinaria... ...en la que van a acompañar a la imagen de la patrona... ...pues cuatro imágenes de las principales devociones... ...populares del pueblo ilicitano... Y ya le hemos preguntado a Vicente Bordonado sobre el parte meteorológico y a una semana vista ha señalado que de jueves a domingo tendremos con la entrada del invierno temperaturas primaverales y que el frío volverá a partir del martes 27, el día de Cantó y el de la Romería. No se esperan precipitaciones para el 28 de momento al igual que el 29, el día de la Virgen, el día de la procesión. Y la policía local está en plena campaña de inspección, ya lo dijimos ayer, de establecimientos en todo el municipio. En esta semana se han visitado numerosos locales de ocio para comprobar productos y el cumplimiento de la normativa vigente, evitar el funcionamiento del limitador acústico instalado y el incumplimiento de horario de cierre, pero también de estar al día en las revisiones de las medidas de extinción de incendios o cartelería obligatoria sobre las restricciones de consumo de alcohol por menores o la señalización de salidas de emergencia. Hasta el momento se ha detectado en uno de los locales la instalación de un equipo de sonido secundario. Las sanciones a estas infracciones oscilan desde los 200 euros, la más leve, 3.000 a 6.000 las graves y hasta 30.000, ...las más graves... ...la Inspección General finalizará eh, mañana... ...para iniciar la campaña de control... ...de aforos y vías de evacuación... ...en caso de emergencia. Y ayer el Alcalde y la Concejal de Educación... ...recibieron en la Alcaldía... a ...los estudiantes del Instituto de Carrús... ...que han participado en el concurso... ...Saber y Ganar presentado por Jordi Hurtado... ...y que se va a emitir los días 26-28 de diciembre y 4 de enero. Esos alumnos son Abel Pérez, Elena Pérez y Safae El Elmarzaghioui, que han estado acompañados por su orientadora, Lidia Ponce, quien los convenció de participar en este popular concurso de la 2, como lo hizo ella hace ya varios años. La Glorieta, con Rosmar y Alonso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 Hay un vehículo para cada persona. Nosotros los tenemos todos. Grupo Serrano Automoción. Cuando faltan cuatro minutos para llegar a las siete y media, vamos con la crónica deportiva. Hoy hay buenas noticias. Hay una victoria importantísima del Elche Club de Fútbol que pasa de ronda. Avanza en la Copa del Rey. Venció 0-3 al Guadalajara. Ayer en un partido muy duro y en un terreno de juego pues con malas condiciones eh, debido a la intensa lluvia que tuvieron que soportar. También el juego duro por parte de un rival que fue a por todas, el Guadalajara. Al Elche le costó una importante baja, la de Josan. Nos lo cuenta Paco Gómez. Buenos días. Hola, buenos días. El Elche Club de Fútbol venció por 0 a 3 en el Pedro Escartín contra el Guadalajara. ...y estará en el próximo sorteo, en el Bombo, el viernes... ...a partir de las doce y media para disputar los 16 de final... ...que serán el 4 de enero, apenas un par de días antes... ...del partido del Día de Reyes contra el Celta de Vigo. Ayer los de Pablo Machín hicieron los deberes... ...el técnico ya avisó, fue una auténtica declaración de intenciones... ...un once titular, muy titular, que será sin duda muy parecido al que se enfrente al Atlético de Madrid dentro de nueve días. Y todo empezó pronto. A los cuatro minutos, Peremilla adelantaba en el marcador a los blanquiverdes con un magnífico testarazo a pase milimétrico de Pedro Vigas. Eso sí, el Elche tuvo que sufrir porque hasta el minuto 81 no llegaría el 0-2, que supuso la sentencia. Diez minutos después, ya en el tiempo de descuento, en el añadido minuto 91, Tete Morente haría el 0-3 definitivo. Un resultado que, sin embargo, eh, tiene más brillo que juego pudimos ver en el terreno de juego. No estuvo... El partido en las mejores condiciones, teniendo en cuenta que el Elche tuvo que sobreponerse a la dureza del rival, el Guadalajara. El árbitro permitió eh, varias entradas duras. Tampoco el terreno de juego estaba en buenas condiciones por la lluvia, pero los ilicitanos mantuvieron la portería cero, marcaron tres goles y, lo más importante, han conseguido el pasaporte para 16avos de final. Y, además, se cargan de moral de cara al importante compromiso de la próxima semana cuando se reanude la liga frente al Atlético de Madrid. Sin embargo, uno hubo una mala noticia, la lesión de Josan, se tuvo que retirar en camilla. Al parecer, podría tener una rotura fibrilar en el aductor Es la mala noticia para el técnico que acumula bajas. A la de Josan hay que unir también la fractura en la muñeca de Nico, los problemas en los isquiotibiales de Paul Lirola, eh, también John Chetaulla que estará dos meses de baja o Lautaro Blanco que no podrá jugar hasta el próximo 1 de enero. La plantilla que volvió por la noche en avión y que hoy a las once y media realizará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 Muy buen día, pocas horas le van quedando al otoño astronómico y es que esta noche a las 22 horas y 48 minutos comenzará de forma oficial el invierno astronómico. Mientras tanto, tendremos una jornada marcada por la estabilidad atmosférica y por el ascenso de las temperaturas. Durante esta madrugada, la temperatura nocturna aquí en la ciudad, en la estación meteorológica de tela Elch, prácticamente no ha bajado de los 12 grados, mientras que en el sur del Camp hemos alcanzado valores en torno a los 7-8 grados. Para esta mañana, paso de nubosidad, viento flojo de noroeste, por la tarde ambiente mucho más soleado, el protagonista será el viento de noroeste con rachas que incluso podrían alcanzar los 40 km por hora. Viento de poniente que hará que suban las temperaturas máximas en torno a los 19 grados. Mañana jueves, primer día ya del invierno astronómico, tendremos una jornada con ambiente soleado, algún intervalo puntual de nubosidad de tipo alto, seguirá soplando el viento flojo puntualmente moderado de noroeste, las temperaturas máximas en torno a los 20 grados, Mínimas que durante esta próxima madrugada en la ciudad no bajarán de los 13 grados y entre viernes, sábado domingo se impone una dorsal anticiclónica para reforzar la estabilidad atmosférica con predominio de cielos despejados, viento flojo de poniente y temperaturas en ascenso moderado máximas para el viernes y sábado en torno a los 22 grados. El domingo se estabilizarán por lo menos hasta los 20 grados.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 Déjame adivinar, tú quieres pasarlas en Finca El Vincle Lo has adivinado Finca El Vincle Pilsen Restauración Celebra Navidad y fin de año por todo lo alto Bien, tienes un entorno privilegiado Un servicio exclusivo y un menú navideño de alta cocina Con la garantía y calidad de Pilsen Restauración No fallan Navidades en Finca El Vincle Con Pilsen Restauración A tu reserva en el 657 67 98 54 Una Navidad inolvidable. Esta Navidad, Papá Noel y los Reyes Magos pasarán por tiendas anticrisis El Castor. Porque encontrarán para todos los niños, niñas y bebés dos juguetes por solo 15 euros. Sí, has oído bien, dos juguetes por 15 euros. La Navidad se vive en tiendas anticrisis El Castor, en Elche. Avenida de Carrer 17 i y en tiendas anticrisis.es. Si aquí és Nadal, vols parar una bona taula Mercats delg. Mercat, Mercat Plaza Barcelona, Mercat Plaza Madrid, Mercat de Sant Josep, Mercat Central delt. Trobarás els millors preus, productes i la millor atenció. Mercats delt Bon Nadal, feliz compra. Regidoria de Mercats, Ajuntament delt ¿Sabías que si eres aparadora y trabajas en casa tienes derecho a contrato domiciliario? ¿Que trabajes donde trabajes tu jornada es de ocho horas y tienes un salario mínimo mensual de 1.300 euros? Con la economía sumergida perdemos todas. Si te roban tus derechos, denuncia. Desde la Asociación de Aparadoras y Trabajadoras del Calzado de Elche, te apoyamos y asesoramos. Email de contacto, asociaciónaparadoras.com. Felices y reivindicativas fiestas. 101.4 Radio Marca Y antes de la siguiente entrevista hay que recordar hoy que Joan Manuel Serrat ...comenzó ayer ya los conciertos de despedida de, su, de los escenarios... ...se nos va de los escenarios... ...pues el autor de una de las canciones más bonitas... ...que se han compuesto en este país...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 Que se conocéis y se teme ay, si un día para mi mal viene a buscarme la parca, empujar al mar mi barca con un leval de otoñal y dejad que el temporal desguace sus alas blancas y a mí enterradme sin duelo entre la playa y el cielo. En la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 La Glorieta, con Rosmar Alonso. La Universidad Miguel Hernández de Elche... Va a proclamar hoy miércoles al nuevo Delegado General de los Estudiantes. Fue elegido esta misma semana con el 90% de los votos emitidos de forma telemática. Se trata del estudiante de quinto curso de Periodismo y Comunicación, Miguel Antonio Herrero Navarro. Muy buenos días y enhorabuena por tu elección. Muy buenos días y muchísimas gracias. ¿El índice de participación ha sido más alto que anteriores elecciones? La verdad es que sí, ha sido algo más elevado, tampoco mucho, pero en general estoy bastante satisfecho. Bueno, han votado 90 representantes de estudiantes, así que en general los datos son bastante positivos. Se presentaron dos candidatos más, aparte de ti, tres candidaturas. ¿Por qué la tuya ha recibido este respaldo? ¿Se nota los años de experiencia en la universidad y en cargos representativos estudiantiles que has ocupado? Pues puede ser uno de los distintos factores, ya que, pues bueno, yo llevo cuatro años en representación estudiantil, empecé como delegado de clase y pues he pasado por diferentes ámbitos, como vicedelegado de comunicación en mi centro, también he sido delegado en de mi facultad, también de titulación y hasta hace poquito yo era vicedelegado general de estudiantes. Pero supongo que el proyecto que llevabas y el equipo que has presentado eh, ha sido lo que ha marcado la diferencia. Por supuesto, nosotros llevamos un programa electoral con muchísimas propuestas y también llevó un equipo estructurado pues con cada uno sus funciones delimitadas y con todos sabiendo muy claro lo que defendemos y todo el mundo tiene muy claro lo que tenemos que hacer para defender lo nuestro. Pues cuéntame, ¿qué se necesita? ¿Qué necesitan los estudiantes de la Universidad de Elche? Pues, por ejemplo, en las cafeterías del campus de Elche actualmente no hay menú para celíacos. Creemos que esa debe ser una de las cuestiones que tenemos que comenzar a subsanar, ya que creo que todo el mundo tiene el mismo derecho, independientemente de que sea celíaco, vegano, tenga alergias o lo que fuera, a utilizar las cafeterías. Luego también eh, tenemos pendiente aprobar el nuevo reglamento de la delegación, donde se incluye una cuestión como es el paro académico, es decir, que podamos coger un día por ejemplo, el 8 de marzo, y que ningún estudiante sea penalizado por ir a una manifestación si no quiere ir a clase, que no se hagan actos de evaluación justo ese día. Luego también eh, creemos que es necesario eh, que se comiencen a remunerar todas las prácticas. Actualmente en la UMH hay muchísimas prácticas que se ofertan, pero no son remuneradas. Y bueno, ya lo dijo la Comisión Europea, que eso era casi una forma de esclavitud Por ello creemos que es necesario comenzar eh, a a remunerar las prácticas y luego también revisar las ideas docentes, ya que muchas de ellas están desactualizadas o tienen un formato que es ilegible y creemos que tiene que haber cierta homogeneidad, al menos en la forma. Y también actualizar las metodologías a lo que es el siglo XXI y luego pues seguir trabajando la transparencia, seguir fomentando la calidad, que el estudiantado haga uso de las encuestas, pero también de otras herramientas. Por ejemplo, en la delegación hace unos años se implementó el parte de incidencia docente Lo cual es una herramienta donde el estudiante puede eh, dejar registrada una incidencia, pues por ejemplo, un profesor incumplió la guía docente. Se registra ahí, se registra internamente en la delegación y luego eso pasa por el servicio de calidad. Y eso luego, cuando vienen a reacreditar los títulos, pues eso lo ven y efectivamente eh, se tienen que tomar medidas para que esa situación no vuelva a pasar. ¿Qué, qué grados son los que registran un mayor número de reclamaciones? Pues sí que es cierto que hemos detectado que los grados de Ingeniería suelen tener bastantes reclamaciones. Luego también el grado en Derecho, también hemos detectado unas cuantas en general, sobre todo eso, en la parte de ingenierías. Vosotros en 2023, ¿cuál, cuál va a ser vuestra prioridad? Porque es un año también de cambio, elecciones a rector o rectora. ¿Vais a pedirle... Eh, ...todas vuestras propuestas, vuestras peticiones al nuevo rector... ¿Cómo, ...¿cómo veis en 2023? ¿Cuáles son las expectativas para el próximo año? La verdad que va a ser un año de mucho trabajo... ...pero va a ser también un año apasionante... ...ahora venimos también de otro tipo de reformas legislativas a nivel estatal... ...como ha sido la LOSU, como ha sido la Ley de Convivencia... ...que también tenemos que negociar su implementación en la universidad... Pero sí que vamos a estar a pie de cañón en las elecciones a rector, también en las autonómicas, municipales, etcétera, para trasladar nuestras propuestas que sean que, que se tengan en cuenta. Y, bueno, de esta forma esperamos que se nos escuche a los estudiantes, ya que en muchas ocasiones la participación del estudiantado es baja, ya que muchos estudiantes sienten que eso no va con ellos. Porque lo cierto es que los candidatos a rector no, no se suelen acercar demasiado a los estudiantes, ya que se preocupan más por el voto del profesorado, por el voto del PAS etcétera, Y creemos que bueno tenemos que estar a pie de cañón. En las anteriores elecciones se hizo un buen trabajo, pero en este caso toca redoblar esfuerzos y, y trabajar para que se nos escuche a los estudiantes, para que los estudiantes pues también se sientan partícipes de este proceso. Has comentado que ha habido reformas legislativas y que queréis adaptarlas a la Universidad Miguel Hernández en cuanto a la ley de la convivencia o a la ley de universidades. ¿Qué novedades son las que se van a implantar? Por ejemplo, con la ley de convivencia pues ya se ha hecho un acuerdo entre las diferentes secretarías generales valencianas para establecer unos mínimos. Sí que es cierto que hay cuestiones en las que discrepamos pero bueno, eso tocará negociarlo con la Secretaría general. La novedad principal que incluye es que va a existir una comisión de convivencia que se va a dedicar en exclusiva pues a solucionar los posibles conflictos que haya entre miembros de la comunidad, ya que afecta a todos los sectores. Pero sí que es cierto que también tiene una parte sancionadora que afecta únicamente al estudiantado, ya que el profesorado y el PAS va por otro reglamento, que es el del funcionariado público. Pero sí que queremos que se aplique sobre todo la parte de sanciones alternativas, que no sean las sanciones que pone en la ley, y se haga todo pues desde el diálogo y desde el consenso. Y a través de esa comisión de convivencia se puede trabajar si se hace bien, ya que tiene que ser una comisión de convivencia paritaria, es decir, tiene que haber el mismo número de profesorado, que de estudiantado, que de paz. ...para que estén todos los sectores de la universidad representados. ¿Esto qué significa? ¿La comisión de convivencia sustituye... ...porque me estás hablando de la figura del defensor del estudiante? ¿Va a sustituir...? No. No, no desustituye sustituye en ningún momento a la defensoría universitaria... ...ya que son cuestiones distintas y tampoco destituye de la delegación de estudiantes. Simplemente se dedicará a esa comisión a buscar eh, el consenso... ...entre las distintas partes afectadas en el proceso... Para alcanzar un acuerdo en las medidas, pues oye, hemos cometido esta infracción, pues en vez de igual expulsarte un mes de la universidad, pues vas a ejercer labores alternativas como estar apoyándome durante una semana en un proyecto de investigación, por ejemplo, pues para bajar un poco pues esas posibles sanciones que hayan. Vosotros habéis estado también, eh, representáis en el Consejo Social los estudiantes. ¿Cómo, ¿Cómo habéis vivido este año, y supongo que 2023, porque esto no ha hecho más que empezar, la denuncia contra, la universidad, contra el Consejo por, para poder evitar la implantación del grado de Medicina en la Universidad de Alicante? Pues cuando comenzó todo el proceso yo era vicedelegado general y en el momento en el que salió la noticia, salió la rueda de Chimopuch con Carolina Pascual, la anterior consellera y la rectora de la Universidad de Alicante anunciando la implementación de medicina en la Universidad de Alicante, pues nos reunimos ya con los delegados de medicina, trazamos una estrategia, también hablamos con rectorado para eh, coordinarnos y bueno, pues la verdad es que hemos sido escuchados en todo momento… ...con lo cual hemos estado bastante contentos... ...ahora que también eh, no se quita... ...porque hay algunas cuestiones... ...que hayan generado cierto desencanto... ...pero por otros temas... ...con el tema de medicina sí que hemos ido todos a una... ...y desde luego que, que... ...nos hemos sentido escuchados y apoyados por rectorado... ...y finalmente pues la denuncia es algo que nosotros hemos apoyado... ...sacamos una nota de prensa hace unos meses... ...donde decíamos que efectivamente nosotros apoyábamos esta cuestión y desde luego también apoyamos que se tomen estas medidas cautelares que ha propuesto el rector sobre la implementación del grado de medicina ya que lo consideramos perjudicial hacia el estudiantado de la UMH. Pues para terminar eh, hoy te proclaman eh, delegado general de los estudiantes ¿cuál, hace, ¿cuál va a ser la primera medida que adoptes en 2023? Lo primero que vas en lo que vas a trabajar. es estudiar para los exámenes de enero. No, pero ahora en serio, lo que sí que vamos a hacer es darle mucha difusión a la normativa de evaluación para que el estudiantado la conozca y también dar eh, difusión a las herramientas que tiene el estudiantado por si se incumple esta normativa, que sepa, oye, cómo puede defenderse el estudiantado y con, para evitar sobre todo que esto vuelva a pasar, pues a través, como he dicho, el PID, como también del buzón de quejas y sugerencias del servicio de calidad, a través de la sede electrónica, a través de los responsables de grado etcétera, etcétera, etcétera. Por supuesto, toca eso, sobre todo por los exámenes de enero. Pues muchísimas gracias y suerte para mejorar los derechos de los estudiantes de la Universidad Miguel Hernández de Elche. Pues muchísimas gracias a vosotros. La Glorieta, con Rosmar y Alonso. Like es Anúnciate la emisora de los éxitos activa fm infórmate en 966 22 47 47 o en publicidad puntalcom comunicaciones.com la mejor combinación Buscas calzado de temporada para toda la familia?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 Finca La Laguna, by Pilsen Restauración, te desea felices fiestas y próspero 2023. Y te recuerda que ahora puedes reservar tu cena de fin de año por todo lo alto. Fin de año en Finca La Laguna con Pilsen Restauración. Haz tu reserva en el 965 43 16 81. Un fin de año inolvidable. Ha arribat el moment que Encarrils moltes coses. Que Encarrils les és despeses de transport. Que Encarrils el teu és tres pel transit, per a disfrutar de la ciutat i arribar a temps. Ha arribat el moment que Encarrils seriosament el medi ambient i també la teu salut. Encarril a Elx. Agafa el carril bici. Elx 2030, la ciutat verda. Regidoria de mobilitat sostenible de l'Ajuntament d'Elx.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 a117 Y ernestojoyero.com Dale a lo del altavoz. No te oigo. ¿Y ahora? Te oigo, pero no te veo. ¿Qué? No te oigo. ¿Que no me ves? ¿Me oyes? ¿Me ves? Si la no tecnología te se pone difícil, pásate a la tecnología eléctrica Citroën. Lo más fácil para arrancar está en los Easy Days Citroën. Con stock disponible y sin pagar cuotas hasta primavera. Citroën. Financiando con PSA Financial Services. Condiciones en citroen.es. Citroën Marcos Automoción más en TeleElx Radio Marca realizamos Sol y Navidad, campaña de recogida de alimentos para ayudar a las personas que más lo necesitan. Acércate ya a TeleElx para dejar alimentos no perecederos que irán destinados a comedores sociales. Finalizaremos la campaña el viernes 23 desde la Plaza de Vice con el programa especial Sol y Navidad en TeleElx Radio Marca y TeleElx Televisión. Recuerda, ya puedes pasar por TeleElx y colaborar en la recogida de alimentos con un poco de cada uno podemos ayudar a muchos. Sponsors oficiales Ernesto Joyero, Restaurante La Posada, Piscinelia, Juan Franasencio, Elche Vilas, Amal Sol, Método Cristina Petrati, Ferretería La Llave, Tiendas Anticrisis El Castor y Grupo Paredes Automoción. Colaboran Concienciate, Pantatronic y Ayuntamiento de Elche. Quedan ocho minutos para llegar a las ocho en punto de la mañana. Vamos con la crónica deportiva. Hoy el Elche Club de Fútbol avanza en la Copa del Rey porque ganó 0-3 ayer ante el Guadalajara. Eso sí, en un juego muy duro y en un terreno pues, en, que estuvo en malas condiciones debido también a la intensa lluvia.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 De Teleelch Radio Marca queremos compartir con vosotros los mejores deseos en estas fechas. Porque esta Navidad va a ser muy especial. Y que el 2023 sea un año en el que se cumplan vuestros sueños. Un año próspero y cargado de sonrisas para todos. En el que te contemos buenas noticias, las que te gustaría escuchar. Desde Tele -Elch en Radio Marca, os deseamos Feliz Navidad y un gran 2023.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 Sabías que el sol previsto para hoy es de 2,1 hora pico, y eso te puede hacer ahorrar unos 90 euros al mes en vivienda y 716 euros al mes en industria. Demesol Ingeniería, expertos en energía solar. Visítanos en calle Gilberto Martínez 35 de Elche y en www.demesol.com.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 Son las 8 en punto de la mañana de este miércoles, 21 de diciembre. Vamos a despedir el otoño, lo hemos escuchado en la previsión de Bordonado, con temperaturas en ascenso, ambiente soleado y viento de poniente. Alcanzaremos hoy una máxima de 19 grados y ahora en estos momentos tenemos 12,3 grados de temperatura según el termómetro de tele -H.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 Hemos hablado del, con el nuevo Delegado General de Estudiantes de la Universidad, Miguel Hernández, en Miguel Antonio Herrero, de las nuevas propuestas que quieren poner en marcha. Y en la tercera hora del programa, en la tertulia de los miércoles, los periodistas Pedro Soriano y Gaspar Maciá harán balance de 2022, del año, en la guerra, de, del año de la guerra en Ucrania. So this is Y en los titulares de hoy destacamos que el Consejo defiende la acción conjunta con los regantes para garantizar el trasvase Tajo Segura y el cumplimiento de lo pactado y acordado por el Consejo Nacional del Agua. Ese fue el compromiso del presidente Chimo Puig, tras la reunión mantenida ayer con los regantes que protestaron ante el Palau de la Generalitat para evitar los recortes de los desembalses del Tajo al Segura. También hemos conocido que el Centro de Envejecimiento se traslada del entorno de IFA al Campus Tecnológico para poder comenzar su puesta en marcha lo antes posible al disponer en el Parque Empresarial de Torrellano de un edificio en el que ubicar ya una gerencia y una unidad administrativa de este organismo autonómico. Y el Che ya forma parte del Grupo de Municipios con Marca Turística de la Comunidad Valenciana. Esta distinción reforzará la promoción turística del municipio. También les comentaremos las protestas que ayer realizaron los alcaldes y alcaldesas socialistas de la provincia de Alicante ante la Diputación de Carlos Mazón porque le exigen que se adhiera a ese Fondo de Cooperación Local para que realice un reparto... ...equitativo de los fondos de la Diputación... ...a los municipios de la provincia... ...como sucede... ...con la Diputación de Valencia... ...y la de Castellón. También, el Ayuntamiento ha anunciado... ...que van a cambiar más de 2.000 luminarias... ...para reducir 500 toneladas de CO2 en la ciudad... ...las van a cambiar a luces LED... ...los operarios comenzaron ayer... ...en el Parque Jaume I...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 La Glorieta, con Rosmar Alonso. Comenzamos nuestro relato informativo con esa protesta de los regantes... ...porque unos 300 se concentraron ayer ante el Palau de la Generalitat... ...y fueron recibidos por Chimo Puig que se comprometió a defender el trasvase de los recortes, que pretende aprobar el Ministerio, reclamar que el acuerdo alcanzado en el Consejo Nacional del Agua para rebajar los recortes se respete. ...a los regantes se les acaba la paciencia... ...y mantienen las movilizaciones... ...la próxima protesta será en Madrid... ...el día en el que el, el, que el Consejo de Ministros... ...apruebe ese plan del Tajo... ...sin tener en cuenta el acuerdo... ...el presidente de Riegos de Levante... ...Javier Berenguer advirtió... ...tras la reunión con Puig... ...que se les acaba el tiempo... ...y que el Gobierno valenciano debe cambiar... ...ser más duro frente a la ministra... ...porque la intención del Ministerio... ...es elevar los caudales ecológicos... ...sin miramientos en 2026...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 Y ayer hubo otra movilización, pero de los cargos públicos socialistas ante la Diputación de Alicante para reclamar al Gobierno de Carlos Mazón que se adhiera a ese fondo de cooperación local. Carlos González, el alcalde del Che tildó de partidista que el presidente de la Diputación no se adhiera al fondo y que deje perder unos fondos útiles para los consistorios de la provincia. Lo escuchamos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 Pues Pablo Ruz, el portavoz popular calificó de irresponsable... ...que el alcalde estuviese ayer en, ante la Diputación Provincial... ...manifestándose para reclamar inversiones... ...cuando los regantes ilicitanos ese mismo día... ...estaban ante el Palau de la Generalitat en Valencia... ...reclamando al gobierno de Chimo Puig... ...un mejor apoyo para evitar los recortes del trasvase. Miren, hoy Carlos González...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 Y continuamos con más asuntos porque ayer la consellera de Innovación, Josefina Bueno, presidió la primera reunión del nuevo patronato del Centro de Envejecimiento, un centro de investigación del envejecimiento, en el que se aprobó que el campus tecnológico del Che acoja de forma provisional la sede física del centro con el fin de comenzar con las primeras labores administrativas necesarias para avanzar en su puesta en marcha. Para agilizar los trámites también se ha aprobado la creación de una comisión dentro del patronato compuesta por Auxillo Jordá, Antonia Salinas, Jesús Vicente, Antonio González y María Blasco. La sede en el campus tecnológico ilícita no se sellará mediante un contrato de alquiler que incluye la adecuación y que albergará la gerencia y la unidad administrativa y cuyas primeras tareas tendrán que ver con las cuestiones organizativas y de gestión que darán soporte a los investigadores que participen en este proyecto.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 ...que nos distingue y sobre todo que realza esa vocación... ...y ese trabajo que se está haciendo... ...desde todo el sector turístico de nuestra ciudad. Y en el Che se van a cambiar más de 2.100 luminarias... ...a luces LED para una mayor sostenibilidad. Los operarios comenzaron ayer a hacer este cambio... ...en el Parque Jaume I y allí estuvo Iciar Martínez... ...nuestra compañera, muy buenos días, cuéntanos...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 a los peatones y la Universidad Miguel Hernández Delche va a proclamar hoy al nuevo delegado general de los estudiantes Miguel Antonio Herrero Navarro a quien hemos tenido en nuestro programa La Glorieta, a quien ha señalado que trabajará por conseguir que haya menú para celíacos en las cafeterías de los campos, mayor transparencia cumplimiento de los planes de estudio, de los planes de evaluación van a reclamar el paro académico y que las prácticas de estudiantes sean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 ...pues veremos si la remuneración de las prácticas... ...no reduce la oferta de las empresas... ...y hoy lo hemos escuchado en la previsión de Vicente Bordonado. ...entra el invierno y aprovechando que se considera... ...el día más corto y la noche más larga... ...los responsables del Festival de Cine Independiente de Elche... ...lo han escogido para llevar a cabo por primera vez... ...una iniciativa con la que pondrán el broche final... ...a la edición de este año del festival... ...que ha sido muy especial... ...sobre todo porque han llegado a los 45 años y se han abierto por primera vez a los largometrajes con esa sección de óperas primas y han hecho un guiño a las series televisivas. La iniciativa de hoy consiste en proyectar desde las 8 de la tarde hasta bien entrada a la madrugada seis horas de cortometrajes premiados en las dos últimas ediciones. La entrada es gratuita y tendrá lugar en el Aula Cultural de la Glorieta. Además se ofrecerá un tentempié durante los descansos al público ex asistente para aguantar esta sesión golfa.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 de la 44 edición de 2021 y la reciente edición de este año, de la 45 edición. No salen en seis, eh, seis horas. Y la campana de San José regresó ya a su espadaña, a lo más alto de la iglesia, en el barrio del Pla, tras su reparación. Estuvo expuesta desde el jueves en el interior del templo para mostrar los detalles de este bien de interés cultural que lleva 600 años en el municipio. Se trata de la campana de San Jeroni, la más antigua de Ilche. El técnico de Patrimonio del Ayuntamiento, Gregorio Alemán, explicó que el yugo se ha sustituido por otro más resistente. Lo escuchamos.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 ...se ha cambiado la madera, que podéis ver en... ...ahí está el yugo, ¿no?... ...el deteriorado. Tres años después del cierre del Museo de Arte Contemporáneo... ...en el Raval, la concejal Marga Antón anunció ayer... ...tras la reunión del Consejo de Cultura, que tuvo lugar el lunes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 Eh, que está muy demandada y muy esperada. De hecho. Y esta Navidad también vuelve que la magia de los libros os acompañe. El día 22 mañana, Papá Noel y sus elfos entregarán lotes de libros a los niños ingresados en los hospitales en función de su edad. ...también a los padres que les acompañan esos días... ...y es que eh, la Navidad pues eh, son fechas muy difíciles... ...para quienes tienen que pasarlas hospitalizados... ...por eso los dos hospitales eh, van a ofrecer menús especiales... ...en estas fechas señaladas... ...podrán elegir entre cinco menús en el Vinalopó... ...con comidas típicas de estas fechas... ...e incluso dulces navideños para endulzar las fiestas... ...a quienes no pueden pasarla en casa... Y en Navidad también llegan las fiestas más populares, las de la Avenida de la Virgen. Arrancarán el lunes con el pregón de Remesanz en el Gran Teatro, Teleilche lo va a retransmitir en directo. El martes será el Día del ilicitano Ausente y el 28 el Día de Cantó y el de la Romería en la playa. Desde las cuatro y media de la mañana saldrán los autobuses desde el MAE para ir a la playa del Tamarit, donde al amanecer se representará el hallazgo del arca por el guardacostas francés Cantó. ...que se estrena en el papel antes de iniciar la romería hasta Elche. Los actos terminarán el 29, el Día de la Virgen... ...con la procesión que tendrá este año un carácter especial... ...por el 650 aniversario del hallazgo. Ese día acompañarán a la Mare de Deu las cuatro imágenes... ...de las principales devociones populares de los ilicitanos, ...como son San Antón, San Crispín, San Pascual y San Agatángelo...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 Y ya le hemos preguntado a Vicente Bornado sobre el parque meteorológico. Sabemos que esta semana tendremos de jueves a domingo una entrada del invierno con temperaturas primaverales y que el frío volverá a partir del martes 27 de diciembre. El día... Y el 28 de diciembre, el día de Cantó y el de la Romería, no se esperan precipitaciones, pero sí frío. Y de momento también, al igual que el 29 de diciembre, el día de la procesión, tampoco se esperan precipitaciones de momento. Y más asuntos, la policía local está en plena campaña de inspección de establecimientos en todo el municipio con motivo de la Navidad. En esta semana se han visto múltiples locales de ocio y en uno de ellos pues eh, se ha detectado la instalación de un equipo de sonido secundario. Las sanciones a estas infracciones oscilan desde los 200 euros, las más leves, de 3.000 a 6.000 las graves y de 30.000 las muy graves. La Inspección General finalizará mañana para iniciar la campaña de control de aforos y vías de evacuación en caso de emergencia.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 quien los convenció de participar en este popular concurso de la 2, como lo hizo ella hace ya varios años. Y por último, les recordamos que Teleelch continúa con su recogida solidaria de alimentos no perecederos. Pueden venir aquí a las instalaciones del Teleelch en el carrero La Fira, número 10, para dejar sus productos en las cajas de... Conciencia T, que, que ha preparado para la campaña navideña de Teleelch en Radio Marca. También el mismo viernes, 23 de diciembre, podrán acercarse a la Plaza de Baix a dejar los alimentos en Solinavidad, y el programa en directo que esta casa va a emitir un año más, presentado por Rosa Lucas. Sin embargo, para una mayor previsión y organización tienen hasta el viernes, en horario de 9 a 2 de la tarde, para dejar sus productos aquí, en Teleelch. Les esperamos.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 Si este 2023 quieres estrenar coche, en Walscar Multimarca lo tenemos. Vehículos de todas las marcas con garantía premium. Estamos en Orihuela, carretera Alicante-Murcia, kilómetro 27. Aprovechate de las mejores ofertas fin de año. Walscar Multimarca, con el sello de calidad de Grupo Paredes Automoción. Consulta nuestro stock en walscar.es o visítanos en Orihuela, Elche y Alicante. Fin de año en Walscar.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 101.4 Tele Elche Radio Marca Cuatro minutos para llegar a las ocho y media y hoy tenemos una buena noticia Victoria del Elche Club de Fútbol en el partido de competición en el partido no de Liga sino de Copa de Rey Paco Gómez hasta tres goles te tocó entonar Muy bueno, buenos días. Buenos días, Ross. Si sí. sí tienes voz, ¿eh? te pregunté por la voz. ¿eh? Sí, sí, sí, me queda, voz, me queda voz. Y ayer, bueno, nos llegó para cantar esos tres goles, uno nada más empezar el partido a los cuatro minutos, la verdad es que ya enderezaba la eliminatoria Pere Milla con un gran centro de Pedro Vigas a los cuatro minutos y el cabezazo de Pere Milla ponía el 0-1. Y eso sí, hasta la recta final no llegó a sentenciar y a encarrilar la eliminatoria. En el minuto 81 marcaría Ezequiel Ponce tras una gran jugada de Lucas Boyé Y ya en el tiempo añadido, Tete Morente, con un gol de espuela, marcaba el 0-3. Un resultado que bueno es más brillante seguramente que el juego porque el partido fue bronco, duro. El Guadalajara apretó mucho, incluso por encima del límite. El árbitro no supo parar. Ese juego tan intenso, además el terreno de juego no ayudó nada al el Elche, estaba muy pesado, no paró de llover, se empezó a levantar y eso siempre perjudica al equipo de más talento, en este caso el, el Elche de Primera División. Pero bueno, el Elche supo sobreponerse, apenas llegó el Guadalajara a crear eh, pues oportunidades sobre la portería de Edgar Badía. Pablo Machín se lo tomó muy en serio, puso un equipo muy titular, seguramente un 11 que será muy parecido a frente al Atlético de Madrid la semana que viene y lo que hay que lamentar es la baja de o la lesión de Josan que ya le cazaron en la primera parte y el árbitro no enseñó roja al futbolista que claramente se olvidó del balón y fue por el futbolista Crivientino. y nada más empezar la segunda parte pues tuvo la, la mala suerte de pisar mal, se le eh, atascó la rodilla y, en principio, por lo que decía ayer Pablo Machín, es un problema de aductor. Eh, sí. Si es una rotura, Josan mmm, va a estar tres semanas en el dique seco, con lo que es una mala noticia porque era uno de los jugadores más en forma. Uno de los jugadores que estaba utilizando en el carril, si ello unimos que también el otro carrilero, Nico, está con una pequeña fractura en la muñeca y tiene también la muñeca inmovilizada, que Polirola tiene también una lesión muscular, eh, que John Chetauya está de baja para dos meses y que Lautaro Blanco no va a poder jugar hasta el 1 de enero. Nos encontramos con un panorama ciertamente complicado para un machín, pues que espera como agua de mayo que lleguen, que lleguen refuerzos. ¿no? Este pase a la siguiente eliminatorias es 16 de final, eh, se jugaría entre el 3 y el 4 de enero, ahí sí ya... Le pilla al Elche con el pie cambiado porque el día 6 juega contra el Celta de Vigo y ahí sí ya yo creo que Pablo Machín va a tener que pensar mucho más en ese partido de liga que en, bueno. el, de, que en el de Copa. ¿Cuándo conoceremos <coughs> el rival, el próximo rival? El viernes. El viernes a las 12 y media se hace el sorteo en los salones de la Federación Española de Fútbol. Presumiblemente al Elche le toque un rival de nuevo de inferior categoría con lo que de nuevo tendrá que jugar Vaya. a domicilio y a partido único. Y bueno, pues insisto, eh, ayer no hubo problema porque no hay partido de Liga este fin de semana, pero el próximo, que será el 4 de enero, ya le pilla que a los dos días juega aquí contra el Celta de Vigo en la Liga. O sea que están pasando <risa> equipos de inferior categoría. Eh, bueno, aún falta falta Copa. Falta el día de hoy y de, y de mañana para completarse este, esta tercera eliminatoria de la Copa del Rey. Siempre hay alguna sorpresa. Ayer, por ejemplo, el Intercity eliminó a un segunda división, el Intercity de, de primera ref. Siempre hay sorpresas en la Copa del Rey. Uh -huh. Y bueno, al menos ayer el Elche hizo los deberes. Yo creo que va a ser un golpe anímico importante para afrontar el choque frente al, al Atlético de Madrid que es ahí donde habrá que medir al verdadero Elche de, de Pablo Machín. Pues... <coughs> Lo que toca, Machín, eh, pedir refuerzos, Totalmente. como sea, sí, sí, porque en Nochebuena, en Navidad, la plantilla se le está quedando corta, es cierto que los lesionados acabarán recuperándose, pero el problema es que los necesita para allá. Los entrenamientos vuelven hoy, ¿y qué tenéis para hoy, Paco? Nada, voy a hablar del partido de Copa del Rey, escucharemos eh, pues las declaraciones que anoche escuchábamos ¿Quién es? en directo sí, de, la... de ¿Quién es Pablo a Machín. Todo gol? No, no, a todo gol es cuando hay liga. Vale. A, a todo gol volverá el viernes 30, tras el partido del jueves 29, el viernes 30. Y bueno, hoy lo que tendremos es el resumen del partido con los goles y las declaraciones de Pablo Machín y de Gonzalo Verdú, que ayer las escuchábamos en directo aquí en, en Marcador y que hoy las analizaremos en el Chempunta. Sí, porque habrá que escuchar a Pablo Machín. Supongo que estaría muy contento con el resultado de ese once mm. titular... Sí. No tanto con la baja de Josan la lesión de Josan ¿Y Gonzalo Verdú qué dijo? Bueno, pues que, que, van que, asa, que se adaptaron a las dificultades que entrañaba ayer el frío, la lluvia, el campo, la intensidad del rival. Supieron adaptarse, no era fácil ganar ese partido. Se ganó, se apretó cuando había que apretar. Y que esto lógicamente les da confianza en que están en el buen camino desde la llegada de Pablo Machín. ...para afrontar el próximo partido que ya es de Liga... ...la verdad es que hay mucha diferencia de juego... ...de equipos ya de segunda, claro, claro. primera división... ...que un equipo como el Guadalajara que fue a por todas... ...sí, bueno, a ver, el Elche contra el Atlético de Madrid... ...pues sabe que va a tener un rival de una gran categoría... ...y bueno, un, un campo mucho mejor... ...y que va a ser mucho más complicado que el Guadalajara... ...sin duda, ojalá no fuera tan complicado... ...pero yo creo que sí... ...pues ojalá la afición tenga buen juego... <risa> Y buenos resultados. La afición Franjiverdi. Gracias, Paco. A ti, Rosa, Hasta, hasta luego. luego. Y nosotros continuamos y lo hacemos con la previsión meteorológica. El tiempo en Teleelch Radio Marca con Vicente Bordonano. Colaboran Autofima Hyundai y la vaquería del Candel.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 Y para ahorrar en la factura de la luz es mejor usar calentadores de agua eléctricos en los que el agua se calienta poco a poco y se mantiene la temperatura en un depósito frente a calentadores de gas que calientan solo cuando se produce el consumo. 101.4 Teleelch Radio Marca.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 Pero panetone, panetone, el panetone del mundo, el panetone de España, es indudablemente el de Juan Fran Asensio en Aspe Alicante. Los mejores paladares lo tienen claro, los dulces y especialmente los panetones que sean de Juan Fran Asensio. En pleno centro de Aspe, en la avenida de la Constitución 12 y en juanfranasencio.es. Esto yo me lo como, pero además así arañando el panetone a pellizcos gordos. <risa> La Glorieta con Rosmari Alonso. 8 y 38 minutos de la mañana es tiempo de ver cómo se circula en las calles de la ciudad y para ello pues conectamos con la sala de control de tráfico. Muy buenos días, Jesús Iniesta. Hola, buenos días, Rosmari. ¿Qué, ¿Qué estás viendo por los monitores? ¿Cómo, ¿Cómo es de complicado esta mañana el tráfico en Elche? Bueno, pues como es habitual a esta hora, eh, comienza a haber un aumento de tráfico en el puente de Ferrocarril en dirección a Alicante, con retenciones en los accesos a la rotonda de la estación Elche Parque y en la calle Virgen de la Cabeza. En el puente de la Generalitat la circulación es muy densa, con retenciones en dirección a Alicante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 Circulación muy intensa en los accesos a las rotondas de la calle Magranet... ...y retenciones importantes en la calle Teulada. Eh, la circulación es muy densa en la avenida Almansa ...con retenciones en los accesos a las rotondas con la Ronda Oeste... ...y con la avenida de Novelda. Recordar que la circulación se hace más complicada... ...en las proximidades de los centros escolares... ...por lo que hay que extremar la precaución en estas zonas. En cuanto a cortes de calle, de calle, recordar que el paseo de la estación... ...estará cortado hasta el 9 de enero por la instalación de la feria en el mercado de Navidad. Recomendaros, sobre todo en estas, fiestas, en estas fechas navideñas, en las que el tráfico es más intenso en zonas comerciales, evitar las horas punta, utilizar las circunvalaciones, vías alternativas y respeto y paciencia hacia los usuarios más vulnerables, ciclistas y peatones. Utiliza el bus y disfruta de sus ventajas.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 Infórmate en el 966 22 47, 47 o en publicidad arroba puntalcomunicaciones.com qué, ¡Qué bien suena la muy buena! ¡Muy buena! Todo el pop latino. 8 y 43 minutos de la mañana es tiempo de abrir la ventana, como siempre lo hacemos, de lunes a viernes, para ver los titulares de la prensa nacional. Sigue coleando, sigue coleando el problema, el problema que tiene este país con esta grave crisis institucional que se ha abierto por esa reforma Eh, ...del Código Penal y la intención del Gobierno de Sánchez... ...de renovar pues el eh, Consejo General del Poder Judicial... ...hoy en las portadas de todos los periódicos... ...salen esa reforma express que pretende... ...esa nueva reforma urgente que el Gobierno de Pedro Sánchez... ...plantea ante el veto del Tribunal Constitucional... Es la noticia de portada de todos los diarios. Enseguida se la contamos. La Glorieta, el despertador de Elche con toda la información local. SOK ORGÀNIC Després del sector quint i el Pla, passem al següent nivell L'Altet, Torrellano, Arenales del Sol, el barri de Pont Nou i Carruso Est Amb la vostra ajuda, em menjaré tots els residus orgànics per a convertir-los en compostatge i contribuir des d'Elx amb el medi ambient i l'economia circular Tens algun dubte? Te resolem en femelch.net. És un missatge d'Ute Elche i Ajuntament d'Elx Ja saps tot el que es descompon? al marró Pues ya tenemos abierta, desplegada esa ventana que se nos había cerrado por un pequeño apagón eh, eléctrico. Bien, pues el país en portada trae que reforma urgente del gobierno de Pedro Sánchez contra el veto del Constitucional. El Congreso va a habilitar en enero para poder, un, para poder votar una nueva proposición de ley. Y Sánchez llama a la serenidad y Feijó pone más exigencias para pactar. Los conservadores del poder judicial vuelven a bloquear la elección de magistrados. A veces, como recoge esta noticia, pues Bruselas respalda al constitucional y reitera a el Gobierno que no puede actuar unilateralmente. La Comisión Europea asegura que sigue muy atentamente la reforma del Código Penal y espera que España cumpla con los estándares comunitarios. Sánchez y sus aliados preparan otro atajo para esquivar el varapalo del Tribunal Constitucional. Y Ceijo reclama a Moncloa que se aleje de sus socios y vuelva al constitucionalismo. El mundo... ¿El mundo que dice sobre este asunto? Pues que Sánchez ignora a la Unión Europea y usará otra vía express para su reforma. Bruselas respalda al Tribunal Constitucional y recalca que las reformas de calado requieren consultas previas. El Gobierno presentará una proposición de ley a través del PSOE y Unidas Podemos para controlar el TC, el Tribunal. Constitucional. Los socialistas hacen suyo el discurso de Podemos contra los jueces. Golpe de estado, de estado con togas, atropello democrático. Y la razón nos cuenta que el bloque conservador del Consejo General del Poder Judicial se queda a un voto de desatascar el Constitucional. Cinco consejeros pidieron sin éxito a la esposa de Conde Pumpido que se abstuviese de la votación. Moncloa evita la autocrítica y activa el Plan B. ...en el Congreso con medidas conforme a la ley. También en todas las portadas se repite otra fotografía... ...la de Argentina, el país dice... ...el éxtasis desborda Argentina... ...una enorme multitud toma las calles de Buenos Aires... ...y colapsa la ciudad para celebrar el regreso de Qatar... ...de la selección campeona del mundo... Y en el diario El Mundo, la fotografía, misma fotografía de un equipo pues, eh, arropado por todo un país. La caravana más grande y rescatados en helicóptero a los jugadores, porque no podían moverse de entre la multitud. Más de 4 millones de personas se echaron a las calles de Buenos Aires para festejar la conquista del Mundial de Fútbol. Esas son las dos noticias que hay hoy en portada en todas las de los diarios nacionales, pero también hay otras informaciones como que España pedirá a la Unión Europea 84.000 millones en créditos a tipos bajos. Los recursos tendrán una carencia a 10 años y supondrán más deuda. El Banco de España no prevé una recesión el próximo año. Buena noticia. Y la Fiscalía pide a las diócesis todos los datos sobre casos de abusos. Sexuales. Y además, en cuanto a la guerra, El País nos, com nos comenta que Zelensky viaja a Washington en su primera salida de Ucrania desde la invasión rusa. El Mundo también trae otras noticias: que la presidenta de patrimonio fichó al marido de Calviño sin entrevistarlo y que más del 50% de los jóvenes españoles admite que no habla nada de inglés. Además, las rebajas de condenas por la ley del sí-es-sí superan ya el centenar. Y la razón también nos trae en portada que el Banco de España avisa de una inflación disparada hasta 2025. La economía tardará aún otro año más en recuperar el nivel del PIB prepandemia y más de 100 agresores sexuales se sí han beneficiado al igual que en la portada del Mundo trae la razón de la ley del solo sí es sí de Montero Bien, pues estas son las portadas de este día del miércoles 21 de diciembre La Glorieta con Rosmar Alonso la Fundación Mediterráneo despide el festival de cine independiente del Che que este año ha llegado a su 45 edición con una maratón de cine de cortos bajo el título el día más corto del año. Esta tarde noche de hoy se proyectará el palmarés de las dos últimas ediciones. Pues bien, para conocer más detalles de esta iniciativa contamos con el director del Festival de Cine Independiente de Elche, Vicente Sanchís. Muy buenos días. Hola, buenos días. Encantado de hablar con vosotros otra vez. Bueno, ¿por qué una maratón de cine de cortos? Sí, porque eh, te cuento, es una iniciativa que en realidad se hace a lo largo de toda España. Muchos festivales de cine aprovechan el juego de palabras del solsticio del invierno, que, mañana, que esta noche es, esta próxima madrugada es eh, la noche, la noche más larga, el día más corto del año, es hoy 21 de, de diciembre. Entonces, con ese juego de palabras a lo largo y ancho de la geografía nacional, muchos festivales de cine proyectan. Eh, pues hacen pequeñas sesiones de cortometrajes eh, para, digamos, fomentar el conocimiento de este formato, que es un formato muy bueno y que le está trayendo muchas alegrías al, al cine español en particular. Nosotros lo que hacemos es, eh, al ser una edición tan importante para nosotros este año, que hemos, digamos, hemos dado un paso más en la evolución de este festival, en la vida de este festival, hemos pasado de los cortos, lo hemos unido a los largos óperas primas, Y hemos empezado un poquito a hablar de series de televisión. Eh, a ser una edición tan singular, pues hemos dicho, che, pues vamos a tirar la casa por la ventana. Vamos a hacer un día realmente corto y una noche realmente larguísima. Y vamos a proyectar, no una un par de horas, sino vamos a proyectar esta próxima tarde-noche seis horas de cortometrajes. Como bien has comentado, las, los dos últimos palmares completos. ...de la 44 edición de 2021... ...y la reciente edición de este año... de ...la 45 edición... ...nos salen seis... Eh, ...seis horas... ...y para que la gente no... Eh, ...bueno, pues es, lógicamente no se pueda... Eh, ...mantener la atención tanto tiempo... ...sobre todo cuando empezaremos a las 8 de la tarde... ...y acabaremos... ...esta esta madrugada próxima... a las, ...sobre las 2, 3 de la mañana... ...haremos parones... Para, eh, para nuestro público haremos parones cada dos horas aproximadamente y ofreceremos un, un picoteo, un coffee break, para, man, para que la gente esté tranquila y no solamente tengan que preocuparse de disfrutar del, del buen cine que tiene este este festival. Uh -huh. ¿Y Entonces, la entrada? Lo... ¿La entrada es gratuita o hay sí, que pagar? La es gratuita la, la entrada es gratuita. Estamos, nuestra sede aquí de la Fundación, eh, al lado de la taquilla del Gran Teatro, eh, pegadito a la, a la glorieta. A partir de las, de las 8 eh, esperamos a todo el mundo. Nosotros, los que tenemos ya un poquito de años, unos cuantos años, pues eh, en mi casa concreta pues he querido un poco recuperar esa, ese espíritu del cinéfilo de los años 80, 90, aquellas sesiones golfas del cine que se hacían proyecciones de películas a las 12, a la 1 de la madrugada, ¿no? Eh, he querido coger todo eso aprovechando el 21 de hoy, 21 de diciembre y cojo todo ese espíritu meterlo en un, en un pack, en un gran pack y ofrecerlo al público ilicitano y como despedida de esta 45 edición, porque de lo que de lo siguiente que haremos más adelante, ya he entrado el año que viene, será de la 46. Bien, y esta iniciativa es para despedir el festival o es para que se consolide en el tiempo? Sí, es para, eh, es para que la gente, ambas cosas, es para despedir una edición tan importante como esta, que ha sido una, un mito más en la historia de este festival, un giro más que le hemos dado, y es para que la gente se vaya a eh, ofrecer al público una alternativa cultural cinematográfica sostenida en el tiempo. Quiero decir, eh, todos los festivales tenemos nuestro mes, no en este caso del, del FICIE, del Festival de Cine de Elche, Su mes eh, clásico es julio, pero nos apetece y nos gusta mucho ofrecer, eh, eh, ofrecer a la gente de Elche a lo largo del año, eh, rompiendo un poco la, la estacionalidad de julio, en otros meses del año ofrecerle alternativa cinematográfica de calidad, que es que el nombre del festival siga sonando en la ciudad de Elche, ¿no? ...como patrimonio que es de la ciudad de Elche, o sea que yo creo que ambas cosas son muy buenas. Desde luego que habéis roto muchos esquemas en, el, en la 45 edición del Festival de Cine Internacional e Independiente de Elche. Pues Vicente, ¿por qué las dos últimas, el palmarés de las dos últimas elecciones y no el primer palmarés con respecto al último palmarés...? Sí, a ver eh, yo me había planteado eh, podría haber, podía haber cogido la 45 edición esto me daba para unas tres horas aproximadamente, pero eso es lo que te he comentado, yo quería hacer el experimento quería ofrecer a, a eh, como hacen otros, otros cines en Europa y aquí en España también, quería ofrecer un eh, digamos, una experiencia integral a la gente, o sea unir digamos, restauración unir restauración, unir Mucho cine. Y meternos en la madrugada. Unir ese espíritu cinematográfico eh, que se está intentando recuperar después de la pandemia, ¿no? Esa, sí, ese espíritu sí. de, uh -huh. de cine intenso. Ya, pero la, la pregunta madrugada? es por qué el palmarés de las dos últimas ediciones y no, ah. por ejemplo, el palmarés de, de la primera y, y el de la última, para, para ver pero, la evolución. Bueno. Eso es una buena idea, eh, no está mal pensado tampoco. ¿eh? No me la había fíjate, no me la había planteado Rosemary, no me la había planteado. Sí que es cierto que lo podemos hacer, tenemos las pelis de la primera edición, del año 78 de hecho, eh, proyectamos el día de la clausura proyectamos el corto ganador de la primera edición. Eh, lo que pasa es que eh, nos hubiera tocado digitalizarlo todo, porque hay algunas pelis que están en Super 8, en 16 milímetros. Y eso nos hubiera exigido un proceso de, de digitalización, en fin, nos hubiera llevado bastante, bastante tiempo restaurar copias, porque hay algunas que están un poco deterioradas. Se puede hacer, pero nos hubiera llevado más tiempo. Esto es... Bueno, Vicente, es una asignatura que tenéis pendiente, tenéis un archivo que es una joya, ¿hay que digitalizar los cortometrajes eh, antiguos? Eh, Rosbery, me has puesto ya la asignatura, ¿eh? me tengo que superar, yo pensaba que me había superado y me, me acabo de dar cuenta que no me superaba, <risa> tienes <risa> toda la razón, hay que digitalizarlo todo precisamente para asegurar la, la conservación, eso tiene razón y sobre todo porque si te, no tenemos mucho tiempo pero vicente haz memoria por el festival de cine independiente han pasado pues los más grandes del cine español sí sí sí sí sí sí, sí. de hecho algunas de esas pelis nosotros tenemos sí que tenemos eh, ediciones digitalizadas por ejemplo conmemorativas de la trein, de la 30ª edición y tenemos los cortos ganadores eso lo tenemos eso podría haberlo proyectado ahí salen nombres como eh, alex de la iglesia vale? En esa, ...en esa edición... ...pero bueno... ...me lo había planteado como un... ...no me la había planteado así... ...pero tienes razón... ...eso es la señora pendiente ...una más... ...bueno de todas formas... Eh, ...va a ser emocionante... ...asistir también... ...a los cortometrajes ganadores... ...de la... ...de esta edición... ...y de la anterior... ...porque tenemos también... Sí. ...a Chema García... Sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí. Él sale, él sale en una de estas, en una de estas películas. Él, él está. Entonces, eh, yo creo que vamos a ver. La palabra de Chema García Barra es como un icono más de la ciudad de Elche. Es uno de los, yo creo que es el cineasta ahora mismo más completo que tiene la ciudad de Elche y de más trayectoria nacional e internacional. Eh, y aparte lo tengo como jurado. Yo qué voy a decir de él. Eh, siempre lo tengo a mi disposición, agradecido mil veces. Y sí, sí, sí, sí. Lo tenemos. ...y lo proyectaremos. Y yo también que voy a decir de él... ...que lo hemos lo hemos reconocido con el Datilor... ...los informadores de Elche. Vicente, sí. Vicente, muchas gracias por seguir pensando... ...en hacer del Festival de Cine Independiente... pues ...una seña de identidad de esta ciudad. Muchas gracias a vosotros. Espero que la gente disfrute esta noche. Quedan invitados todos. Gracias. La Glorieta, con Rosmar y Alonso. Comercial persianera. Puertas, tableros, parquets, cocinas y bricolaje. Encarrila tus gastos de transporte y el estrés por el tráfico. Encarrila el medio ambiente y tu salud. Encarrila elts, Coge el carril bici. Elch 2030. La Ciudad Verde. Regidoría de Movilidad Sostenible del Ayuntamiento de Elch.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 Son las 9 de la mañana, hemos llegado a la tercera y última hora del programa La Glorieta de este miércoles 21 de diciembre. Vamos a despedir esta noche el invierno pues con temperaturas en ascenso, con ambiente soleado y con viento de poniente. Alcanzaremos una máxima en torno a los 19 grados y ahora mismo tenemos, según nos indica el termómetro de con 11,8 grados de temperatura. ...lo hemos escuchado en la última entrevista... ...hoy entra el invierno y estaremos ante el día más corto... ...y la noche más larga del año... ...este solsticio ha sido escogido... ...por el Festival de Cine Independiente de Elche... ...para llevar a cabo esa maratón de cine... ...en el Aula Cultural de la Antigua Cam, ...en el edificio de La Glorieta... De, ...de ello acabamos de hablar con Vicente Sánchez... ...también hemos conocido las propuestas... ...del nuevo Delegado General de Estudiantes... ...de la Universidad Miguel Hernández... ...que será proclamado hoy... ...en el campus ilicitano Miguel Antonio Herrero... ...quien ha comentado propuestas como... ...reclamar que las prácticas sean remuneradas... ...entre otras muchas... ...y también en esta tercera hora y última del programa... ...en la tertulia de los miércoles... ...los periodistas Pedro Soriano y Gaspar Macía ...harán balance de 2022... ...el año de la guerra en Ucrania. Another year over And you won't just be gone And so this Hoy destacamos varias movilizaciones, las que tuvieron lugar ayer. El Consejo defiende la acción conjunta con los regantes para garantizar el trasvase y el cumplimiento de lo pactado y acordado por el Consejo Nacional del Agua. Esa fue, o ese fue el compromiso del presidente Chimo Puig, tras la reunión mantenida ayer con los regantes que protestaron ante el Palau de la Generalitat para evitar los recortes del trasvase Y el alcalde de Ilche junto al resto de alcaldes socialistas y alcaldesas de la provincia de Alicante también se fueron a Alicante a protestar ante la Diputación Provincial para exigirle a Carlos Mazón, al presidente del Gobierno Provincial, que se adhiera a ese fondo de cooperación local para inyectar más dinero a los ayuntamientos de la provincia, como lo están haciendo las diputaciones de Valencia y Castellón. Y ayer se reunió el patronato del Centro de Investigación de Envejecimiento presidido por la consellera de Innovación Josefina Bueno y nos dijo que ese centro de investigación se va a trasladar ahora del entorno de IFA, donde se había previsto y anunciado, al campus tecnológico para poder comenzar su puesta en marcha lo antes posible al disponer en el parque empresarial de un edificio en el que ubicar una gerencia y una unidad administrativa de este organismo. También se reunió ayer el Consejo Valenciano de Turismo y Elche ya forma parte del grupo de municipios con marca turística de la Comunidad Valenciana. Esta distinción reforzará la promoción turística de Elche. Y ayer eh, supimos que el equipo de gobierno ha comenzado a cambiar más de 2.000 luminarias para, por luces LED en la ciudad para reducir 500 toneladas de CO2 ...en el municipio... ...los operarios empezaron a cambiar la, las luminarias... ...en el Parque Jaume I... ...en el centro de la ciudad... ...y seguirán por los barrios como Carrús. Y en la crónica deportiva Paco Gómez nos ha contado... ...que el Elche venció 0 a 3 al Guadalajara ayer... ...en un partido muy duro... ...y en un terreno de juego anegado por la intensa lluvia... ...una victoria que le costó al Elche una importante baja... La dejó San por lesión, así que este viernes se conocerá el próximo rival de Leche en la Copa del Rey, al que se enfrentará el 3 o 4 de enero. La glorieta con Rosmar y Alonso.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 Ayer hubo otra movilización, pero de los cargos públicos socialistas ante la Diputación de Alicante para reclamar al Gobierno de Mazón que se adhiera al Fondo de Cooperación Local. El alcalde de Ilche tildó de partidista que el presidente de la Diputación no se adhiera y deje perder unos fondos útiles para los ayuntamientos de la provincia. Censurar...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 El portavoz popular Pablo Ruz calificó de irresponsable la actitud del alcalde... ...ya que no entiende que se manifieste ante la Diputación Provincial... ...para reclamar ese fondo local cuando ayer regantes ilicitanos... ...estaban en Valencia reclamando al Gobierno valenciano... ...un mejor apoyo para evitar los recortes del trasvase. Miren, hoy Carlos González debería estar en Valencia con los regantes ilicitanos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 Pues hablamos de otra reunión, la del Consejo Valenciano de Turismo, que tuvo lugar ayer aquí, en el Centro de Congresos, y el secretario autonómico, Francesco Lomer, anunció que Elche ya cuenta con el reconocimiento de marca turística de la Comunidad Valenciana. Es una noticia que nos cuenta hoy. Marga García, muy buenos días.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 Gracias, Marga. Y en Elche se van a cambiar más de 2.100 luminarias a luces LED para una mayor, dice el equipo de gobierno, sostenibilidad. Los operarios han comenzado ya esas labores. Ayer en el Parque Jaume I y allí estuvo iciar Martínez. Cuéntanos. Muy buenos días.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 Y Podemos ha criticado la falta de medidas de seguridad en la calle Ángel. Desde la formación morada han pedido una solución urgente para reducir el tráfico en esta céntrica vía. El portavoz Moisés García se ha hecho eco de las peticiones de los vecinos, quienes denuncian que el tráfico continuo, los coches en doble fila, los camiones de grandes dimensiones Y el tránsito de peatones en la vía elevan el riesgo de accidentes. Así que, para atajar la situación, han reclamado esas medidas urgentes al equipo de gobierno. La Universidad Miguel Hernández proclama hoy al nuevo delegado general de los estudiantes que fue elegido esta semana con el 90% de los votos telemáticos emitidos. Se trata de Miguel Antonio Herrero Navarro, estudiante de Periodismo y Comunicación, quien ha señalado que trabajarán por conseguir que haya menús para celíacos en las cafeterías de los campus, paro académico o que las prácticas de estudiantes sean remuneradas.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 Pues veremos si remunerando las prácticas no desciende la oferta de empresas. Y hoy entre el invier... entra el invierno, lo ha dicho Vicente Bordonado en su previsión, sobre las...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 Uh -huh. eh, seis horas. Y la campana de San José ya está en su espadaña, en lo más alto de la iglesia. Tras uh, haber sido reparada, ayer se subió al campanario. Estuvo expuesta desde el jueves en el interior del templo... ...para mostrar los detalles de este bien de interés cultural... ...que lleva 600 años en el municipio. Se trata de la campana de San jeroni la más antigua de Elche... ...y por eso fue una de las campanas que se restauraron en el 92...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 ...tras la reunión del Consejo de Cultura del lunes... ...que en breve... ...comenzará la instalación del nuevo sistema de climatización... ...con la idea de que vuelva a abrir sus puertas... ...este museo... ...antes de final de la legislatura... ...el nuevo discurso museográfico ya está preparado dice... ...y en los próximos meses tendrá una colección renovada... ...más inclusiva y con mayor presencia de mujeres. Parado el discurso museográfico... ...cómo se van a distribuir las piezas... ...y las novedades que se van a...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 y se llevará a cabo del 26 de diciembre al 5 de enero, previa reserva. Las fiestas de la Avenida de la Virgen también han comenzado, bueno, eh, ha comenzado la cuenta atrás porque vuelven tras dos años de pandemia. Arrancarán el lunes con el pregón de remesance en el Gran Teatro, telehecho lo retransmitirá en directo. El 27 será el Día del Ilicitano Ausente y el 28 el de Cantó y la Romería. Desde las cuatro y media de la mañana saldrán los autobuses desde el MAE para ir a la Playa del Tamarit, donde al amanecer se representará el hallazgo del arca por el guarda costas Francesc cantó antes de iniciar la romería hasta elche. No faltará la tradicional carrera caballo de cantó papel en el que este año se estrena Iván Pomares. Los actos terminarán el 29 con la procesión que tendrá un carácter especial. Irá acompañada la Mare de Déu por cuatro imágenes de las principales devociones populares de Elche. San Antón, San Crispín, San Pascual y San Agatángelo. Según explicó ayer el presidente de la Sociedad Avenida de la Virgen,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 Las decisiones de hoy son la tranquilidad del mañana. Tu yo del futuro te lo agradecerá. Aprovecha y termina el año al volante del Opel Corsa. Experimenta la excelencia alemana de serie ahora con unas condiciones especiales de financiación y entrega inmediata. Más información en opel.es. Opel Marcos Automoción. Paco Gil es tu restaurante de comida española tradicional. Ganador del premio Travel Choice por Treat Advisor.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 Teika Bending, orgulloso patrocinador de las retransmisiones en directo de Latic Gobalon Mano Elche en Teleelch. En Navidad, tiendas anticrisis El Castor se supera a sí misma. Ahora también alimentación. Seis botellas de agua de manantial de litro y medio por un euro. Un euro, seis botellas de agua de litro y medio. Y otros muchos productos más. La Navidad se vive en tiendas anticrisis El Castor. En Elche...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 ¿Cuánto tiempo, Juan? ¿Dónde vas? Ay, hola, a Peugeot Marcos Automoción. ¿Y esas prisas? No lo sabes. Hay ofertas de fin de año en 100 unidades limitadas en nuevos y kilómetro cero. Espérame, voy contigo. No te quedes sin tu Pelló a precio de fin de año. Reserva el tuyo en pellomarcosautomoción.com antes de que se agoten. Solo en Pelló Marcos Automoción en la provincia de Alicante y Murcia.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 La Glorieta, con Rosmar y Alonso. Pasan 24 minutos de las 9 de la mañana y comenzamos ya esa tertulia que hemos anunciado con los periodistas Gaspar Macia y Pedro Soriano, a quien tenemos en los estudios de Telelech en Radio Marca, Pedro Soriano. Muy buenos días. Hola, buenos días. Madre mía, eh, tenemos eh, minutos intensos porque no sé si la memoria eh, la hemos preparado, hemos estado preparando minutos y la verdad es que es vertiginoso todo lo que ha pasado y no ha pasado en 2022, o todo lo que ha pasado y no se ha hecho en 2022. De eso hablaremos en un segundo. Y Gaspar macia buen día. Buen día y salud. Bien, pues comenzamos con Pedro. Eh, Pedro, este año... ¿Cómo podrías foto, una photo finish ¿Se ha llegado a la meta o...? Bueno, la, la situación es un poco esquizofrénica, porque por un lado hay temas que parece que el tiempo no pasa. Ha pasado un año y siguen igual, uh -huh. están ahí, en que, eh, detenidos en el tiempo o en, el, en la maraña administrativa o en las resoluciones políticas o no sabemos qué. Y otros, pues la verdad se ha dicho que cuando haces un balance y empiezas a ser riguroso y puntual, pues si te das cuenta que hay cosas que incluso figuraban en el programa de, del equipo de gobierno y que se han ido cumpliendo. pues Estamos viendo pues, pues carriles, bicis, etcétera, una serie de cosas, el instituto. Mm. Hay cosas que sí, pero los temas que nosotros aquí valoramos y enjuiciamos de alguna manera parece que están detenidos. El tema de las clarisas, el tema del mercado, no sé, hay un... Hay... Y, sigue, y sigue, y sigue. El Molirreal, venga, vamos el, a hacer el Real, memoria. El, el, el, el proceso de... El riesgo es el progreso sigue apuntalado. Sigue apuntalado también, o sea. La ampliación del parking empresarial sigue en un cajón administrativo, ¿no? Parece ser que ahí sigue al paso tortuga. O sea... El molide real sigue agrietándose cada vez más. Uh -huh. Uh -huh. El Pantano esperando la declaración de paraje natural sí, municipal. Bueno, el Palmeral eh, esperando la constitución la constitución de su patronato para cumplir así sí, la ley del Palmeral que se ha incumplido. ¿Puedo y seguir más? Especial... Hay una, exactamente, es que hay una serie de cosas que son muy emblemáticas, que se ven todos los días, que los ciudadanos las contemplamos, que pasamos ya no hemos acostumbrado a las vigas del progreso, no hemos acostumbrado a que las clarisas estén cerradas y, y de vez en cuando algo se desprenda. Y no sé, por, por ese lado es un poco deprimente, ¿no? Vale, el, el, el... Deprimente, venga, va, nos quedamos con tu depresión, vamos con, sí, con Gaspar. Por, uh, el año uh... también es muy deprimente, ¿eh? vamos a, a echarle un poco más podría, de... Podría decirse también que es algo <risas> decepcionante, pero bueno, vamos a ver, yo creo que la palabra que define un poco el año es normalidad, hemos recuperado la normalidad, que no nos acordábamos de ella desde hacía años. Pero si vemos las ¿Y imágenes la no, de China... La normalidad. Bueno, China será China. Nosotros aquí, afortunadamente, ya vamos abriendo caminos. Este año ya se ha abierto camino a la normalidad, para bien o para mal. Entonces, eh, bueno, pues al final los temas quedan pendientes. La verdad es que eh, en este último año ha habido una cantidad de proyectos que se han empezado a desarrollar en base a los fondos que han llegado de recuperación tras la epidemia la pandemia, y en base a otros planes que hemos visto de la, de la Generalitat también... ...y del propio Ayuntamiento, de ayudas y demás, que han ido colapsando los, a los técnicos municipales. Entonces, pues nos encontramos con historias que deberían estar resueltas... ...y que no se han resuelto precisamente por eso, porque claro... Cuando dices que el ayuntamiento tiene 1.700 o 1.800 empleados, dices, bueno, ¿cómo es posible que no saquen adelante los proyectos o que hagan pliegos, como el caso del Paseo de Germanías, que luego eh, se no, desierto. no, se quedan desiertos por, por una mala redacción mm. o porque se han sobrevenido desde que se empieza un proyecto hasta que se acaba toda la serie de subidas de materiales que ninguna empresa se atreve a meterse con esos precios. Hay que volver a empezar y tal... Es decir, yo creo que uno de los, elementos, de los elementos que hay que tener en cuenta y que destacan en este año ha sido la, la incapacidad de la maquinaria administrativa municipal de sacar adelante proyectos. De hecho, creo que la ejecución de las inversiones, no sé si estaba al 20% o al 30% o así, según denunciaba la oposición. Sí, el 20% Entonces, la bueno, entonces 20. esos son los temas que hay que también que hacer hincapié en ellos que tenemos una administración ineficiente y entonces, pues bueno, eh, se colapsa todo y se pierden ayudas y no hay los proyectos no salen cuando tienen que salir y, y entonces, pues bueno, por otra parte estamos viendo que también ha habido importantes avances, por ejemplo, por el tema de los 10 millones que se han conseguido para Porfirio Pascual, por ejemplo, que son un... Una, ...una noticia muy importante... ...ha habido otras también importantes... ...se ha ido avanzando en otros proyectos que habían... ...pero bueno, sí, creo que al y final... Pero... ...una de Cali y otra de arena claro, ...si te pones sí. a pensar en infraestructuras... ...por ejemplo, pues te deprime más todavía... ...la Ronda Sur, la finalización de la Ronda Sur... ...¿cómo está eso? Es que no sabemos cómo está... ...cómo están los el... accesos a la estación del AVE... ...ahora que ya tenemos sí. más frecuencias... ...con el AVE de Murcia... Sí. ...el Cercanía, no hablemos del Cercanía... ...porque va a seguir igual... Esto, mm. ...a esto no le afecta el AVE... No, pero... Ahora están el, han puesto el avante ese. El Avante de sí. Murcia gratuito. Pasajeros que van de Murcia a Alicante Ay, directamente, pues tal, pero nosotros vamos a ir no, a, no, pero a, a, a Matola a coger el tren para ir a Alicante. Pues, pero no, pues no. Lo haremos aquí en el Che Parque y para en el Para ir a Alicante. Claro. claro. Y ahí vamos a seguir teniendo el mismo servicio. El o quizás menos, porque igual quitan frecuencias para por, sí, sí, por el sí, avance. Sí, sí, sí. Claro, quitarán no sé. frecuencias. Claro. Hay una reordenación de lo, del tráfico de... De, de, ...de trenes y lógicamente eh, los horarios que ocupe la van... ...que va por la vía, digamos la vía moderna... Uh -huh. ...hasta Alicante, eh, por el norte... ...pues bueno, pues se quitarán de la frecuencia del sur... Eso está claro... ...entonces uh -huh. pues sí, efectivamente... ...no vamos un poco un pasito adelante un pasito atrás ¿no? ...y bueno... ...y bueno, pues, y no hablemos del centro de congresos... ...ahora con un pasito adelante y un pasito <ríe> atrás... ...siempre estamos en el mismo sitio... ¿Qué va a pasar si no llegan a tiempo para eh, comprar o expropiar el suelo de los propietarios que están esperando ya al ayuntamiento? Tienen 10 días. Hoy lo dice Alarcón en el periódico Información, lo, lo explica muy bien, que quedan 10 días y que de momento no sabemos nada porque, entre otras cosas, el alcalde lo está llevando eso de una forma muy reservada, diremos, con su concejala de, de urbanismo, entonces... Eh, pues eh, tiemblan los pulsos porque si el día 31 esto no se ha sustanciado ¿sabes? es decir, los propietarios de los terrenos no han cobrado uh -huh. ese dinero el dinero que ha el, aprobado la diputación está en la diputación, quiere decir que, que, que el ayuntamiento le tiene que presentar a la diputación ya el contrato de compraventa uh -huh. a falta de firma para que la diputación transfiera el dinero al ayuntamiento y se firme ante notario el, el acuerdo de compraventa si eso no ocurre, al parecer y según siguiendo... La crítica administrativa, ese dinero tendría que pasar a resultas de los presupuestos de la Diputación y a partir del día 2, el día 3 o después de Reyes, no sabemos, empezar de nuevo la tramitación administrativa de que la Diputación consigne presupuestariamente, se apruebe en pleno, o no sé si primero en comisión y luego en el Pleno de la Diputación, que esa partida de dinero se va al centro de Congresos del Che. Diez días faltan. Bueno, bueno. es una no muestra más de lo que estamos diciendo. Es que eh, Es absolutamente, en fin, para mucha gente con la que hablas de que pide ayuda o pide alguna algún trámite, es, en eh, fin, descorazonador cómo la administración, en lugar de hacerse más ágil, cada vez es más espesa y, y, y más inoperante en ese sentido. Entonces, claro, se ha visto en las ayudas, en la ayuda mucha gente desiste de pedir ayudas para las pymes o los autónomos, sí. porque, claro, hay que hacer una cantidad de... ...claro, aquí se tiene que justificar todo antes... ...cuando en otros países se justifica después... ...quiero decir, yo quiero una ayuda... ...reúnes tú unos requisitos mínimos y tal... ...sí, le damos la ayuda... Pero en el plazo de seis meses o un año... ...tiene usted que justificar esa ayuda... ...y nos traiga, traigan los papeles... ...pero claro, como en este país... ...se piensa siempre del mangante... ...de que se va a hacer un fraude... ...y se va a hacer una, una estafa con dinero público... ...lo que sea... ...entonces nadie se fía de nada. ...la administración no se fía de nadie... Y entonces te piden, eh, yo me, en fin, eh, en Estados Unidos recuerdo una de las noticias de las cosas buenas que podemos decir de Trump, es que cuando esto que dijo, voy a darle un cheque de 600 dólares a cada familia, o no sé qué tal, y al día siguiente estaban firmando los cheques y se enviaron luego ya, pues bueno, si hay que justificar algo se justifica, uh -huh. pero aquí eso no Bueno, un, un avance que ha habido también este año ha sido el traslado de los servicios de urbanismo y de tal a los pisos azules ¿Tú crees que eso es un avance? Sí, porque mira, ha quedado muy bonito, han puesto encima de cada mesa de los funcionarios un, una, una flor de Navidad Pero, eh, cuando fue lo alcalde, que no tengo claro, porque no, no lo tengo claro es, eh, el ayuntamiento esos pisos azules, esos locales eran de Hacienda eh, del Estado no, no, ¿Paga un alquiler? A... No sé, estarían alquilados, creo que estarían alquilados, Están alquilados o sea que ¿no? es un gasto, un gasto que el ayuntamiento mm. va a cometer al mes. Sí, pero no y no sé, cuando sé. tiene las clarisas, por ejemplo, cerradas de Calicanto. No no, me pongas las clarisas para, para <risa> el departamento de urbanismo, que, me, que entonces ya me deprimo del no, todo. No, pero las clarisas podrían estar. Eh, tú sabes que hay muchas habitaciones arriba, esas habitaciones de hotel, porque no oficinas ah, de ver, Las Clarisas, para ser habitable, sí. necesitan millones. ¿Cuántos? tres millones pues y tres, cuatro ¿y tres o cinco millones? millones no es calderilla cuando estamos hablando de no, 40 porque... millones los que han llegado al ayuntamiento de. Bueno, ya, pero claro eso sería cuestión de prioridades como dice el alcalde hay que hacer unas prioridades si le dices que va vale a restaurar un, un monasterio con tres millones de euros o cuatro pues igual hay gente que eso no lo ve bien y entonces pues no le vota. No, yo, yo Pero, sinceramente, yo lo, las risas <risa> para urbanismo no. No, decía un poco de sí. forma sarcástica que han, han concentrado sí, claro los sí. servicios de urbanismo. Está bien, porque efectivamente parece ser que los ciudadanos van a tener que ir con los papeles de un lado para otro, aunque me dicen también que la telemática también <risa> resuelve <risa> muchas cosas de estas. Sí. Pero que lo que me hizo gracia, porque se ve desde la calle, no porque yo haya entrado, es que de las 200 mesas allí o 100 mesas que hay... Cada una tiene una, una maceta de, de Navidad de esa, de, de, con flores rojas y tal, que dice, qué bonito ha quedado. Esperemos que se corresponda la belleza de las oficinas con la eficiencia de, de, del, del sistema, ¿no? O sea, bueno. Eso es lo que es de lo deseable. Bueno, en cualquier caso, el año ha sido un año bueno y malo según se mire. ¿no? Claro. Sí. Eh, al bueno, final el, el, el, hemos vuelto a un poco eso, esa normalidad que decía. Y, pero bueno, muchos temas siguen pendientes. Entonces, pues bueno, eh, es cuestión de. Pues, va, vamos de a hablar de, de esos ¿no? temas, de esos temas que siguen pendientes. El mercado central eh, es decepcionante porque ahí, ahí tenemos un problema. Eh, según cómo se mire, el PSOE dice que es un año donde por fin se ha conseguido acabar con el contrato de aparcisa. Pero se ha abierto una nueva polémica. El mercado provisional se va a dejar donde mm -hmm. está. Esto, esto también puede eternizarse en, en los próximos años. Hombre, es, sea, es un problemón. Sea cual sea la solución, va para larga la solución. O sea, ¿por qué? Porque mmm, independientemente de volvemos a lo de, de el trámite administrativo que conlleva la modificación del plan general de ordenación urbana. Para consolidar eso ahí con un intercambio, con posibles recursos, porque hay gente que está pensando recurrir, igual que se hizo en Sevilla, esa, esa decisión. Y juicios tengas y los ganes, porque y además por el la vía contenciosa es la más lenta de todas. Entonces, sea cual sea la solución, sea al final que el mercado vuelva a ser mercado, sea el provisional que se convierta en el mercado definitivo, sí. sea la que sea, los ciudadanos de hecho nos tenemos que ir. ...acostumbrando a ver las cosas como están... ...un mercado central cerrado, antiguo... ...que a unos les gustará más, a otros les gustará menos... unos lo consideran más joya arquitectónica y otros... ...una birria estrafalaria, para gustos los colores... ...eso hay que haber acostumbrado a verlo cerrado... Uh -huh. ...durante cuántos años, pues, Ni se cuatro. sabe... Y, y, y, y estoy hablando de una... Eh, ...vamos a suponer que, que Carlos González vuelva a ser alcalde de, de uh -huh. Elche... Pero como sea Pablo Ruz, pues no sé, que él piensa otras cosas, ¿no? De él, sí, sí, sí, él incluso ya, ya lo ha anunciado. volvería a parcisa, y Incluso quizás. un aparcamiento, el aparcamiento en la Plaza de las Flores sí, o los bueno, carriles sí. bici que se van a desmantelar, eh, una locura. Y en esto, bueno, cerramos un, un, un, eh, un capítulo más, porque habéis dicho que, bueno y malo, el año empezó con la inauguración del Vicente Verdú, Pero el año acaba con el cierre del colegio Ausiasmar por los socavones de la ladera del río Vinalopó, un problemón también. Socavones para el equipo ya, de gobierno. Bueno, claro, pues bueno, pero eso depende de la generalidad eh, también, en buena parte. que decir que ahí al final el colegio, ahí no se puede construir otro colegio y habrá que ver si... ¿Se reforma el Casablanca o se hace...? Yo qué sé, es que... Pero es que de la noche a la mañana se avisó, ah, esto hay que cerrarlo. ¿Nos ¿No da la impresión <risas> de que el equipo de gobierno 2022, un año más, ha demostrado que aquí se va a salto de mata? Bueno, eso de un día para otro es cuando aparece un informe técnico encima sí, de la mesa. Acuérdate, bueno, no sé si pero... te acordarás, cuando 10 colegios de Elche, un informe técnico dijo que presentaban eh, ruina. Sí y estaba de concejala de, de educación Rosa Verdú. Se habilitó la fábrica de Highton uh -huh. y uno por uno fueron trasladándose colegios a la antigua fábrica de Hayton y reparando el colegio que se quedaba vacío. Uh -huh. Eso ocurre cuando hay un informe técnico ante la, en la mesa de un político, y el político pues, tiene que tomar decisiones claro. de la noche a la mañana, ¿por qué? Porque ese informe... Uh -huh. Pesa mucho, y si no haces caso y pasa alguna desgracia, la responsabilidad es del político. Sí, porque, por supuesto. porque el técnico ya ha claro. ya uh -huh. evacuado sus, sí, sí. su informe. Pues sí, de la noche a la mañana. Y no sí, se... pero bueno, eso es un problema que tendrá que resolverse junto con otras historias que hay que afectan a la ladera, el... el El puente, el, el, el, real, el, Molí, el puente del Bimilenari, el, real, el nuevo convento de, la, de las Clarisas. Sí, claro, esos son terra, eh, son zonas de aluvión, El propio de barrio relleno. Porfirio Pascual, que está sobre un relleno mal compactado. Claro, relleno y toda la avenida de la Comunidad Valenciana también pasa lo mismo. Veremos si pasa Entonces, con el mercado provisional. Claro, el mercado provisional, el tema está ahí, que, que está en una, sit en una situación un poco delicada por el tema este que afecta también a la, a la ladera del río y afecta a un entorno que eres un jardín, una zona verde. Entonces, claro, al final, si vamos cargándonos la zona verde y la cambiamos esta zona esta zona verde por una ya al lado del matadero, del escorchador, pues bueno, yo no sé qué sentido tiene eso. Eh, yo creo que hay que buscar soluciones imaginativas para el mercado, que el mercado pues eh, se ha reducido ya a su mínima expresión y ya no era un mercado que requiera dos plantas, ni, ni mucho menos, ¿no? Y por supuesto que requiera un edificio ahí de esas características que va que va a, a ocupar un, esa, ese paseo que tenemos ahí, que es una de las zonas más bonitas para pasear de la ciudad y donde sí. vienen muchos turistas, y claro, no estamos hablando de un mercado... Eh, del emblemático que van en principios del 20, nada. Un Nos barracón. Que unos los venden de una manera y otros de otra. Claro. Bueno, eh, eh, llegáis a la conclusión de que este equipo de gobierno está falto de ideas y falto de un proyecto global de ciudad? Mm. Bueno, lo, lo del proyecto global de ciudad sí, siempre se ha dicho, siempre lo hemos dicho y, y, y... ya. Y, y, no, y no concuerda muchas veces con lo que cada uno piensa que debería ser la ciudad y que tiene un modelo más de servicio, otro más industrial, otro más uh -huh. eh, ecológico, uh -huh. etcétera O sea, que aquí también cada uno cada uno ve la ciudad de, de una manera. Por y eso así es nos va, y así hacerlo. nos va. Eh, pero también 2022, si es que no hay mucho tiempo, también ha sido un año de los candidatos, pero del Partido Popular y PSOE es sintomático que ni Ciudadanos, ni Vox, ni Compromís tengan candidato a falta de 10 días bueno. para terminar 2022. Bueno, Compromís es, no <risa> lo tiene porque hay una lucha interna, entonces entre los dos partidos que lo sustentan, que son Iniciativa, Iniciativa y, mes. y son mes Compromís que era el antiguo bloque, entonces Ha habido ahí una lucha y sigue habiéndola por, por los dos primeros puestos, eh, o los tres, eh, que son los que, en fin, están ahí la pugna. Entonces se va a ir a las votaciones en febrero, que sí, pf, no en febrero. A de aquí a febrero ya veremos qué pasa. Pero bueno, en cualquier caso, parece que la candidatura de Esther Díez, del actual portavoz, Eh, debería confirmarse porque ahora lanzarse ahora una candidato o un candidato nuevo que no sé, en todo caso la pugna estaría con Marian Campello eh, que previsiblemente puede ser la número dos en detrimento del actual concejal de, de, de, los, de los bonos feliz, bonos consumo feliz <risa> Ay, Sánchez. no hemos hablado de los bonos consumo y, y tal entonces luego bueno, luego A lo si no demás, el CDS pues prácticamente ya era una antelequia de partido, sí, y ya lo todo. que faltaba era la lucha interna entre Arrimada y Val este, que, que bueno, Ciudadanos ser. ya... Y Vox y no, no es partido, Vox es una... Eh, también, otra entelequia que bueno, que al final nombrarán al... Al dirá, al, al, al pues mira jefe este, de turno y tal. Este, este será claro, el mejor. Decir, como, es no, así como no funcionan, tienen, efectivamente. No. Pero tenemos a los candidatos Carlos González y Pablo Ruz funcionando. Y sí. eso es lo que hemos visto a lo largo de 2022. Sí, Pablo Ruz estaba más o menos ya. Ya desde siempre. Pero están en modo candidato electoral. Sí, sí, sí. sí los, claro. dos. los dos. ¿Hace los un dos, año? Dos. O dos. Sí. Ah, ya. Y el alcalde pues también se encontró con esta resolución del del Comité Federal. Se lo pasaba por allí, pasaba eh, por y, allí. Y, y bueno, pues a partir de ahí pues ya es todavía más candidato, ¿no? Y, y bueno, ya veremos la lista que quién la hace, pero el candidato ya lo ya lo tenemos. Es una ventaja, ¿no? Conocer al candidato con tiempo suficiente y primero para que haga, o sea, haga haga haga publicidad electoral sin uh -huh. solapada, sin, sin serla y que la cara pues, se le vaya sonando a los ciudadanos. ¿Qué os parece que el alcalde estuviese ayer movilizándose en la Diputación de Alicante para pedirle a Carlos Mazón que se adhiera a ese fondo de cooperación lo, eh, local y, y Pablo Ruz y los regantes estuvieran en Valencia ante el Palau de la Generalitat diciéndole a Chimo Puig despierta que te están engañando, que el Ministerio no te va a hacer caso, que van a recortar el trasvase Tajo Segura? Gaspar. Bueno, pues son entrar lado ¿Pablo Rubio le, le ha reprochado al alcalde que, que esté criticando un acto partidista qué pasaría en la a Pablo Rubio también lo mismo si tuviera que protestar contra el gobierno de su partido? Si bueno, es Pablo es que tampoco no, lo haría. No hay nada, nuevo bajo el suelo. No, no pues, Pablo Rubio eh, hizo, instó un pleno extraordinario el otro día sí, también para, para atacar al gobierno central y tal. Vamos a ver, todo es política. Hmm. Todo ¿Partidismo? es política y partidismo. Y entonces, claro, no nos lo aclaramos por los ciudadanos de a pie, porque claro, todo va en clave política. Entonces la diputación no admite que la conse el Consejo le diga que tiene que aportar un dinero y tal, y por lo tanto eh, va en contra de él, presenta unos un recursos, se lo anulan. Entonces, consecuencia los ayuntamientos dejan de recibir, según Rubén Alfaro, el alcalde de Elda y presidente de la Federación Valenciana de Municipios y Provinciales, ...han dejado de percibir 100 millones... ...pues bueno, por esto grave y serio... ...pero bueno, como es la guerra esa partidista... ...el trasvase... Eh, ...de todo he sabido que la decisión del gobierno actual... ...es ir cortando el trasvase del Tajo Segura... Eh, ...excusas hay miles... El, ...el cambio climático, el caudal del Tajo... ...los chorlitos que van a la, la laguna de allí... ...y no tienen agua para pasear, para tal... Eh, ...lo que quieran, eh, es una decisión política que ya viene de lejos... ...entonces bueno, eh, lógicamente el Consejo, por pues Chimo Puch, hará lo posible... ...para conseguir algo, unos días vendrá como, como ha pasado... Con una, con, una, ...con una decisión de que se ha arreglado todo... ...cuando al final no se ha arreglado todo, lo marean, pues lo, como marean a todo el mundo... ...entonces eh, tiene que defenderse, le atacan, pues se defiende diciendo que va a, va a negociar... ...negocia, anuncia un anuncio, luego dicen que no... ...y así es la política... ...al final... Uh -huh. ...los perjudicados pues son los, los ayuntamientos... ...los ciudadanos... Los ciudadanos no tenemos 100 millones... ...que no tenemos agua... ...que no se puede planificar una agricultura... A, ...a medio término tal... ...que por otra parte dicen que hay que potenciar... ...los productos locales y tal... ...entonces están castigando a una de las zonas... ...de mayor producción agrícola... ...y mejor producción agrícola... ...y que mejor utiliza el agua... ...para que el Tajo tenga... Eh, ...dos milímetros más de, de, de agua... Uh -huh. ...por culpa de que no se depuran las aguas en Madrid... ...o sea, es decir, esto es cafiano, ...pero así es la política. Y también es voluntad política que la dama... ...pues se haya quedado en Madrid... ...y no haya venido en el año de la dama... ...que tantas veces sí. ha anunciado el alcalde... ...que 2022 sería el año del 125 aniversario... ...pues el año se ha acabado... Sí. ...y qué ha pasado, qué ha hecho el equipo de gobierno... Sí. ...con este año de la dama... Sí, de... ...lo ha dejado perder... No, porque eso es impotencia, es decir, eh, si estas decisiones importantes del tajo, de tal cual, son, al final, tienen una base política, pues imagínate el traslado de, de la dama. Ya pueden decir los informes técnicos, porque te pueden tú le dices al técnico lo que quieres leer y, te y eso lo tienes, pero que la, dana la dama puede venir perfectamente a él, che, vamos... Pues con los medios de transporte que hay ahora de seguridad y de tal, bueno, puede venir y volver 20 veces. ¿Eh? Entonces sí que hay una decisión política, no politiquísima. Yo ya he comentado alguna vez lo que les pasó con Zaragoza, que les prestó al Museo Nacional de Arqueología unos arcos para... Y de... no lo devolvieron. Y no lo han devuelto. No, no, no, bueno, no, pues no lo han devuelto 2020, y no lo van a devolver. Pero 2022 ya, por lo menos, ha habido una declaración institucional de todos los partidos políticos, por primera vez pidiendo ya... La, la cesión permanente. Sí, bueno, pero, pero para qué sirve? Pero vamos a ver, antes de que vinieran eh, la dama en el 2006, el año anterior o el otro, no recuerdo, sí. hubo una, eh, la Comisión de Cultura del Congreso, aprobó instar al gobierno a que cediera a la dama y sí, sí, tal. Sí, sí. Y aquello quedó en nada, luego hubo que volver a insistir y volver tal. Es decir, pues bueno... Eh, lo yo mismo. Creo, claro, este, yo creo que... Eh, Este año podemos decir que ha habido dos desengaños o dos frustraciones tal que ha sido el que no viniera la dama y luego una frustración sobrevenida último momento que no es tal, mm. eh, lo de la agencia espacial. Porque en realidad tampoco no le habíamos hecho ilusiones, ni de lo primero ni de lo segundo. Yo creo que tampoco no. existía lo no. de la dama, sabíamos de Que tiempo. no iba a venir y que la Agencia Espacial, aquí mismo decíamos claro. que se lo iban a llevar en Sevilla, era más seria, llevaban años, al alcalde se le ocurrió en octubre o en noviembre. El, el, Pero hay otra tercera frustración, y ahora quiero entrar, es que no hay tiempo. en eh, Los bonos consumo. Yo no he podido coger ningún bono, <risa> ni en la primera, ni en la segunda, ni en la tercera etapa. Pedro, me consta que sí. Gaspar, tú has podido tampoco. No, bueno, yo me inscribí y tal, vi sí, que sí. había que hacer cola ahí esperando, cola virtual, no sé qué. dios. Imposible, eh, bueno, misión pues, imposible. Y no dejé. sé cómo lo hiciste, pues, pues, Pedro. yo tampoco lo sé cómo lo hice. <risa> <risa> yo me inscribí el día que dijeron y el día que había que comprar el bono, entré... ¿Pero a qué hora? No ve... A las nueve. A las nueve en punto. No veía dónde había que comprar los bonos, no lo veía, me puse a leer la prensa, no sé cuánto, no sé qué, luego volví a entrar y dije, mira, comprar bonos, pues aquí. ¿Le Anda, di al botón? Sí, pues, no, vamos a ver. Vale, y pues ahora... Eso me han dicho. Eso que es como la de entrada de los conciertos esos efectivamente que se Claro, hay gente segundos. que sí que compra, pero bueno, otros muchos nos quedamos sin comprar. Yo, de hecho, claro. intenté las dos últimas eh, eh, compras de entradas que he intentado. Menos mal que la última que he intentado eh, la he comprado sin, sin problema. Y entonces, pues bueno, no hay problema. Pero bueno, los bonos, no. Pero bueno... En cualquier caso, al final lo que, lo que el concejal destaca es la macro. Sí, pero macro para suma? qué sirve. Pero decirme para qué sirve echar ese dinero al aire y que no, quien tenga suerte es, lo coja. Pero eso va Y luego estamos los, hablando de millones de euros, atención. Pero de qué sirve. Pero sí, Yo he hablado vale, con los comerciantes, gastando mis bonos y sí, hablando supuesto. con los comerciantes y los comerciantes pues, lo, uh -huh. les gusta la idea porque sí, claro. han notado. Eh, y he comprado de muchas cosas, tanto de perfumería como de alimentación, como sí. de relojería, etcétera y, y se les ve que sí, claro. les ha gustado. Es... es un poco farragoso el sistema, con el DNI, con la foto al ticket, con no sé cuánto, no sé qué, pero... Pero ¿no creéis vosotros que esto es un ejemplo de quienes no consiguen el bono están frustrados? Y luego, aquí lo que están poniendo de manifiesto es que hay dinero para repartir. A todos, ya no por rentas. Claro, no, Eso ahora... significa que, ¿por qué no nos bajan los impuestos? Ahora hay dinero. Sí, ¿Por, para, ¿Por qué no para... nos bajan los impuestos? Y con esa rebaja de impuestos la gente saldría a la calle a comprar las... alegremente. De las tesis del, del, del Partido del Popular. Del Partido Popular, que hay que bajar impuestos. Bueno, es que el PSOE dice que no pueden, porque hay que mantener todos los servicios públicos, pero cuando se regalan millones de euros, como sí. se están regalando, bueno, eh, ahora, ¿dónde, dónde está el contribuyente, es... el contribuyente? ¿El contribuyente? ¿Qué piensa? ¿Está pensando lo mismo que Pero, yo? Pero vamos a ver, esto es una ¿Bajen promoción. ¿Bajen ustedes los impuestos? Era una promoción. Es porque, que claro, tiene dos vertientes el tema. Si te bajan los impuestos, posiblemente la rebaja de tu... O sea, el aumento, el incremento que... de, tu, de tu disponible eh, va a ser muy poco. Pero cuando te dan un, un bono para gastar, tú te vas y lo gastas. Claro. Y eso sí que llega directamente al comercio. Si es lo que se quiere, proteger el comercio local. Eh, y cuestión de objetivos. A ver qué objetivos tenemos, ¿no? por el comercio local, que lo ha pasado muy mal, es muy efectivo. Esto sí, rebajar los impuestos, a ver de qué manera rebajar los impuestos. No, de no, forma no. lineal, un 2%. No, el impuesto más caro, el IBI, un Pero 100 euros Pero vamos a ver, 100 euros es para la familia. ¿100 euros cuántos millones serían. Pero a mí me parece que es más acertado que las familias que lo necesiten y que están en esa situación que más delicada económicamente, se les bonifique como está haciendo la empresa, Sí, pero cuando tal, regalan sí. bonos a, mí, a, a todos, todo el mundo, a los que no, no también pero pueden y no que, pueden, que, que entonces que, esa política social hace agua No, pero la política no va dirigida a los... Mm, a los ciudadanos, en cuanto va dirigida al comercio. Entonces, en lugar sí. de darle al comercio 100 euros a cada uno, o 200 o 300, se lo dan a través de los bonos. Ese es el planteamiento. Sí. Entonces, bueno. De hecho, los bonos los está haciendo todo el mundo. O sea, la Diputación, Sí, sí, la sí aquí todo el mundo. Por eso eh, mismo digo, sean si todas las administraciones públicas están regalando dinero, pues claro. hagan ustedes en, con nuestros impuestos algo mejor. Eh, Vamos a ver, alegren al contribuyente. La rebaja de impuestos sí. es un. Al trabajador, al que paga el IBI. Al alegrenle. La rebaja de impuestos, como está diciendo Pedro, es una quimera que, sí, que pero se ha demostrado ya... que ya están los neoliberales sí, sí, sí, yo estoy... bueno, solo es tenemos verdad. que ver la... en, en, en Inglaterra, Inglaterra lo que llevado que por supuesto que lo ha llevado. Quiero decir, todo el mundo está de acuerdo yo no estoy hablando de una, pues, reba de una renovación en la reforma en IBI, fiscal en, vamos. en un IBI queda de 300 euros o 400 que te rebajen 10 euros no, 10 euros no, estoy hablando 50 o 60 euros que podrían hacerlo con el dinero eh, que han regalado de los es, bonos. Eso habría que hacer números con el, pa con el papel y lápiz. Efectivamente. Y, y no sé yo eh, si esa rebaja podría superar los 50 euros. Entonces, no, claro ya sería... Pero aquí hay una distinción, o sea, los objetivos de esta campaña de los bonos. Sí, el objetivo sí. ha sido el pero pequeño es que estamos, comercio. Pero es que yo... estamos hablando de muchas campañas, porque... es que no ha habido una, es que ha habido varias. Ah, ¿sí? Entonces, claro... ¿Qué, ¿Qué están haciendo los políticos? Es igual que ahora los del tren. Están vendiendo. Tren es gratis. que, claro, ¿qué están haciendo? Pero, tren no? gratis ya se ha demostrado. Todo que... el mundo ya sabe que nos están comprando con el, el, el voto el para las próximas elecciones. Bueno, igual que la gasolina. Por eso están todos, PP y PSOE, los que gobiernan. La gasolina ¿Qué pasa con la gasolina ahora, que los 20 céntimos ahora van a, la quitarán seguramente, porque, claro, el precio bueno. de la gasolina está ya... <risas> por debajo de lo que sí. estaba antes, me parece bien, porque además sí. eso era, sí que eso es lineal para todo el mundo, entonces me parece bien que a los transportistas, a la gente que está, a los autobuses, todo eso, pues le sigan bonificando, pero a los sí. demás, ¿para qué tenemos que estar bonificando unos 20 céntimos de, de sí. gasolina cuando el precio ya está en una situación normalizada? Eh, pero claro, eh, son cosas que, que muchas veces los partidos y los gobernantes utilizan pues con populismo para para ganarse votantes, pero bueno... Mmm. Bueno, conclusión. Después conclusión, de este, de este debate, eh, ¿continúas, Pedro, pensando que este año ha sido decepcionante? Sí, para mí sí, en algunas vale. cosas, en, para otras, pues bueno, pues de aprobado, pero... pero. Aprobado, raspa. Aprobado, raspa. ¿Gaspar? Sí, yo diría que esperábamos más. Vale, nos quedamos con eso. Esperábamos más. Resol, resolución de... Yo me, me, me siento muy contento cuando voy a Arenal y veo ya que Ay, está todo y eso la, es lo mejor que han hecho. Es verdad, es verdad. Entonces, para la pasarela, para bajar a la playa, que han puesto y no, demás. Es verdad. Yo estoy, y yo estoy contenta, Pero, yo vivo en la avenida Juan Carlos I, y estoy muy contenta con el carril bici porque me ha quitado de tráfico que no veas. Y, todo el, y, y cada vez que paso por ahí, oigo, ¿para qué este carril bici si hay tres o cuatro bicicletas? Vale, sí. No se utiliza. De momento. De momento. Pero no sabe la gente lo, lo, lo bueno que es vivir en una avenida que ya no tiene tráfico. No piensan así los vecinos del, de la calle Ángel, ¿eh? O sea que es, sí. es, es un año bueno y malo. Nos quedamos con eso. Muchas gracias, Gaspar. Gracias. Una, Feliz Navidad. Igual. Feliz Navidad a todos.